Hola amigos, qué tal amigas, ¿cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción. Domingo 11 de abril del año 2021. A 13 meses de instalada la pandemia de COVID-19, Chile está en una situación grave. Los contagiados han subido una cifra que pone en riesgo las posibilidades de atención en hospitales ante el límite de camas críticas. Luego de que se tomaran medidas más restrictivas Se ha podido comprobar que la ciudadanía no tiene confianza en el gobierno. Siente que las medidas que se anuncian son sólo para beneficiar los grandes negocios y no sirven para disminuir la movilidad de los chilenos que deben salir a buscar el sustento diario a riesgo de contagiarse. Es cierto que hay responsables que organizan fiestas, cultos religiosos y otras actividades que sólo ayudan a que los contagios aumenten. Pero también es cierto que hay millones de chilenos que si no salen día a día a trabajar, sus familias no comen. El gobierno anuncia bonos que son con los que lo reciben y la letra chica impide que los que realmente lo necesitan estén considerados o simplemente son insuficientes en medio de esta grave situación para hacer todo más difícil se conoce el crecimiento en más de un 80% de las riquezas de los súper ricos de Chile, entre los que se encuentra por supuesto Sebastián Piñera a ojo de cualquier chileno resulta inconcebible que esto suceda mientras la mayoría se empobrece y cuando el propio gobierno busca impedir que se cobre un impuesto a estos súper ricos que permitiría entregar apoyos reales a la mayoría de los que lo necesitan ante esta grave situación avanza la posibilidad de que se apruebe en el Congreso un tercer retiro de 10% de los fondos provisionales el gobierno anuncia que recurrirá al Tribunal Constitucional para impedirlo esto demuestra lo insensible que es el gobierno y que por salvar el negocio donde es posible que muchos de ellos tengan inversiones sean capaces de cruzarse a la voluntad mayoritaria de los dueños de estos recursos de domingo domingo sin restricción y echo de menos alguno de nuestros panelistas solo está Javier aquí como cada domingo nos conecta a veces sale arrancando hacerse hacer campaña pero bueno no hay campaña de para alcaldesas concejales constituyentes ni gobernadores eh está hasta unos días más. Pero bueno, ¿cómo de usted Javiera que, que se haya suspendido la, la campaña? Eh, afecta mucho a los que a los que estaban en pleno desarrollo de sus actividades? Mira, yo creo que bueno, primero que todo saludarlos a todos, a todas, Julio, estamos ¿Qué pasa con, este nuestro este, invita este con este nuestros invitados, con nuestros panelistas que no que no aparecen, Javiera. ¿Eh? deben haberse quedado dormidos no, no sé. se quedaron dormidos ¿no? de verdad no ¿le habrá llegado la, la notificación? le llegó porque yo la mandé por el grupo de whatsapp que tenemos y aparte se las mandé al correo como siempre ya, usa hay que preocuparse porque no aparecen eh, y, y claro, luego comienza comienza a, a aparecer, todos dijeron que sí que no había problema pero también se puede quedar dormido, ¿no? Deben venir cuatro minutitos tarde. ¿No es cierto? Igual es que viene grupo. Oye, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que significa aplazar la campaña? Yo creo que eh, varias cosas. Eh, uno de los temas que yo creo que para los candidatos, candidatas, eh, es más importante o, o más determinante para la mayoría, porque yo entiendo que hay algunos que no les importa absolutamente ni un poquito, es el tema de organizarnos bien para resolver la parte de recursos para la última patita de la campaña eh, eso eh, ahí se conectó eso, sin duda va a ser un elemento importante para muchos, para muchas y, y bueno, esperemos obviamente de que eh, pueda hacer lo que menos afecta ahora Igual yo creo que todo se debe a la improvisación que ha tenido el gobierno, porque incluso la ley que postergó las elecciones se terminó eh, aprobando la misma semana que eh, iban a hacer las elecciones en naturalidad, si bien todos entendíamos que lo más obvio era que, o, o lo más probable era que la elección se iba a correr, eh, de todas formas fue la última semana igual, y creo que... Eh, respecto al desarrollo del virus, del COVID, eh, bueno, eh, es lamentable eh, cómo se ha aumentado la cifra. Yo, eh, sin duda, hay eventos que no se deberían realizar y que se hacen, eso es parte de la realidad, pero yo creo que igual, eh, sin justificar eso en ninguno de los casos, hay una especie de campaña Eh, por parte de los medios y de los sectores dominantes del país, donde intentan poner como a la misma escala, como si fuera igualmente frecuente, eh, todos los eventos, entre comillas, que se hacen, ya sea matrimonios, cultos religiosos o lo que sea, o fiestas, eh, versus en las grandes aglomeraciones que se producen en las mañanas, eh, cómo están funcionando los paraderos de las micros, etc. Eh, Y, y, y bueno, cómo también afecta la falta de políticas monetarias eh, que garanticen ingresos a, a las familias que yo creo que es lo más determinante a la hora de poder efectivamente afrontar un proceso eh, de, de pandemia como el que estamos viviendo yo creo que acá en los espejos la, la situación es muy clara eh, la mayoría de la gente trabaja como todos los chilenos y las chilenas para poder asegurar un ingreso eh, para su familia y en la medida de que cuestiones como el comercio u otras que han suspendido en realidad es una restricción bastante relevante para la mayoría de las de las familias, entonces creo que también eh, esta idea de que el gobierno no conoce Chile se continúa acrecentando Eh, y eh, lamentablemente este Chile de injusticia sigue ahí Hugo. sigue siendo como muchas más caras de, de la misma moneda eh, a, eh, incorporo un último tema antes de darle el paso a Hugo es que da el pase soy yo javier por si acaso Ay, ya, perdón, eh, pero lo que quería decir es que otra de las Hugo cosas que esta semana que implicó <ríe> implicó un, des, un despliegue por parte de los movimientos de mujeres fue el suicidio de Francisca Moll, una mujer que había denunciado agresiones eh, hacia a carabineros por parte de una expareja en al menos tres ocasiones y... Eh, dada, digamos, la situación en que se le pone a ella termina suicidándose y eso eh, sin duda es, es lamentable y también demuestra un comportamiento institucional que existe hacia las mujeres hoy día en, en nuestro país eh, he hablado con muchas mujeres que les ha tocado hacer denuncias en carabineros donde en realidad el, como la respuesta básica que, que se da son respuestas donde Eh, ya sea o se minimiza la situación en la que están dichas mujeres o incluso se las termina culpabilizando, entonces eh, también los revictimizantes que son eh, aquellos procesos de denuncia para las mujeres eh, agudizado y expresado obviamente en un caso muy terrible como lo que le pasó a Francisca, creo que también demuestra lo mucho que hay por por avanzar en, en términos de, de igualdad y, y toda la amplitud, digamos, de variantes que tiene eso devvo la palabra ya, que la devuélvamela, palabra devuélvamela, que tengo que tengo que repartirla aquí hay que repartirla eh, no sé patricio dice que tiene una conexión inestable él me imagino que en su zona no en su zona tiene conexión inestable porque no ha podido conectarse eh, puede ser que tenga dificultades eh, así que hay que hay que ver cómo lo ayudamos si podemos ayudarlo en algo eh, don hugo guzmán ¿cómo está usted gusto saludarlo Buenos días, ¿cómo están? También un Aquí. gusto saludar a Javier, a ti Julio y a todas y todos los que nos, nos están escuchando esta, esta mañana un poco fresca pero con sol. ¿Tú tienes de manga corta? Con guayabera. guayabera. Con guayabera. ¿Guayabera? Sí, ¿Eh? sí, con sí. guayabera. Es que hay guayaberas de manga cómoda. larga también. ¿Ah? Hay guayaberas de manga larga. Sí, pero esa, en realidad la guayabera de... De manga larga, para que tú sepas yeah. Julio Hugas, eh, se usa para cuestiones más protocolares, más formales ah, bueno, sí, sí, tiene razón por ejemplo, sí. en México en Cuba, en Nicaragua uh -huh. eh, cuando hay un acto oficial tú puedes ir de guayabera pero no de manga corta ah, mira qué importante eso ¿eh? por si acaso me sí, toca alguna sí. vez era alguna actividad oficial resulta que estaba mucha actividad ya Ya, me, me acuerdo bien, cuando bien. vivía en México y usted llegaba allá y <risa> partíamos esas reuniones. <risa> esas <opada>, latas reuniones. <risa> el encuentro del Partido de los Trabajadores. ¿Sí? Yo andaba con Guayabera, ¿no? Sí, no me acuerdo. Usted no me acuerdo, yo sé. Bien. Sí, usted es un, un caballero. ¿no? Eh, bueno, don Hugo, ¿cuál es su comentario de hoy? ¿Cómo comienza el domingo? Bueno, yo quisiera empezar con... Eh, no, no guiándome tanto por, por la agenda ya establecida en función de la pandemia los errores del gobierno lo que ha estado pasando con la oposición sino que tocando así muy puntualmente algunos temas o algunas cosas que tienen que ver eh, con proyecciones cómo vienen eh, los acontecimientos y quisiera partir con América Latina hoy hay elecciones en Perú en Ecuador y en Bolivia en Perú sí, sí. es la primera vuelta presidencial en Ecuador es la segunda vuelta presidencial y en Bolivia eh, son elecciones en cuatro departamentos o regiones en el caso de Perú hay 18 candidatos a la presidencia y fíjense que las encuestas eh, son muy variables ubican eh, una encuesta donde un candidato o una candidata está en tercer lugar, en otra aparece en primer lugar lo que es inobjetable es que Perú va a una al balotaje Con las dos primeras mayorías en, en, en perú hay que para ganar en la primera vuelta hay que sacar el 50% más uno. esa posibilidad no la tiene ningún candidato así que lo más probable es que en el caso de perú eh, concurramos un balotaje ahora y están ya están eh, están sí. en pelea Eh, no importa cómo y quién lo diga combatir no es lo mismo que eliminar Oye, que un audio se lo metió audio... entre medio hay una radio ahí hay una radio en sentido por ahí parece parece que es de Patricio llegó y llegó con escándalo <ríe> llegó, llegó con escándalo para que se <ríe> notara <ríe> claro ya, Hugo, diga, concluye nomás Bueno, entonces como decía en el caso de perú ahí hay, hay está esta contienda tan reñida y hay candidatos de la derecha los sectores conservadores como es habitual la izquierda de los sectores progresistas yan al menos cuatro candidatos hay dos que tienen alguna posibilidad de pasar según la encuesta y los análisis pasar a la eh, a la segunda vuelta en el caso de ecuador eh, es eh, son las fuerzas Andrés Arauz, que representa a las fuerzas progresistas izquierda ante entre neoliberales, y Guillermo Lazo, un banquero, que representa a la derecha. Ahora, en el caso de Ecuador, eh, el candidato progresista tuvo 32%, algo así, en la primera vuelta, y Lazo tuvo 19%. Esto podría ser un, un indicativo de que Arauz tiene la posibilidad de ganar, pero es, hay un porcentaje de votos de gente de centro de derecha que se sumaría al ASU y fíjense que ahí hay un dato importante porque aparecieron entre el jueves y el viernes unas encuestadoras en, en Ecuador, muy pocos conocidas y todos daban, todas daban por ganador al candidato de derecha por supuesto y ya empezaban también eh, para eso aparecieron claro entonces se está hablando de una operación que podría haber en Ecuador para eh, frustrar lo que es casi un seguro triunfo de eh, el candidato progresista y de la izquierda y en el caso de Bolivia son cuatro es una segunda vuelta de gobernador en cuatro departamentos la importancia que tiene eso, aparte de, de que en Bolivia, por las características del país, es muy importante el papel del gobernador es que eh, de ganar el MAS movimiento al socialismo eso ayudaría a la correlación de fuerzas favorables al gobierno Eh, eh, boliviano entonces bueno, estamos en, frente a estos tres procesos electorales en los tres países con una situación grave en cuanto a pandemia pero el gobierno las autoridades electorales y los partidos políticos se pusieron de acuerdo para tomar las medidas sanitarias para que se pudiera realizar el proceso electoral la diferencia chilito chilito <risa> que se suspendió entonces eso ha sido comentado también en la, en la prensa internacional fíjense que leía un análisis la otra vez que, que decían que Chile siempre era era un poco cariñoso el, el análisis decían que el proceso de transición chilena fue único así decía. parece que el proceso constituyente chileno también va a ser único y en ambos casos con grandes ventajas para los sectores conservadores lo decía un analista sí, sí. internacional ¿eh? yeah. bueno, eso, eso es lo de América Latina y evidentemente que el resultado de los procesos electorales en Perú y Ecuador va a incidir en el panorama regional en lo nacional, te decía yo, eh, como dijo una expresidenta Paso no, no porque no quiera abordarlo, sino porque sí creo sí. que se ha hablado de lo de la pandemia, seguramente ustedes lo van a tratar, el, el tema de la oposición, pero fíjate que quería hacer algunas cosas Que, que están un poco, Nos que tenemos dos invitados hoy día eh, que, que estamos que están no, sí, un poco detrás sí, sí. de esto de que <ríe> eh, poca gente ha dicho que de los seis candidatos presidenciales de la derecha que están más o menos bien 5 están abiertamente en disenso con el presidente sebastián Piñera y con su gobierno es un dato no menor que alguien diría que da para mucho pero es importante señalaarlo eh, y, y, y lo otro es la, la eh, lo que se ha visto del manejo más allá de la del análisis político duro yo creo que es importante julio a veces insistir en el porque ya muchos columnistas mucha gente con la que uno conversa el mundo académico la verdad es que eh, eh, todo todo todo tiene que ver con decisiones políticas pero lo que quería apuntar es que se está demostrando un nivel de mediocridad de falta de inteligencia de falta de preparación en los altos funcionarios del gobierno tremenda ya trasciende la cuestión política e ideológica insisto, siempre está vinculado pero en el aspecto comunicacional en el aspecto técnico o sea eh, y eso está gravitando mucho en eh, en las situaciones que se están presentando y solo terminar con saludar el triunfo de nuestra selección chilena femenina de fútbol, ante Camerún tuve la oportunidad de ver el partido la verdad que la técnica de las jugadoras chilenas eh, la templanza que tienen eh, llama mucho la atención tienen un juego técnico muy relevante se ve muy, que están muy preparadas fíjate que físicamente porque antes del partido se hablaba que se jugaba contra Camerún eh, un país africano y la, y, y la se hablaba de la potencialidad de la, de las mujeres de, de Camerún y la verdad que en velocidad en, en firmeza física a la hora de la, de la disputa del balón las chilenas estuvieron en En, en muy buen nivel y la verdad eh, insisto, la técnica y se ve que van a llegar a los Juegos Olímpicos tienen el partido de vuelta el martes y bueno, no recuerdo ahora el nombre de la jugadora, me van a excusar, pero eh, el saludo que hizo a las víctimas de, de de trauma ocular al anotar el primer tanto a favor de la selección chilena así que eh, la verdad que la selección chilena femenina ayer le dio un espacio de alegría Un espacio de esperanza eh, y un es espacio de, de recreación al pueblo chileno que, que se valora en lo deportivo y también en, en lo anímico Gracias a eh, no, no le conocí esa beta del de, de relator deportivo, de comentarista deportivo me, me llama la atención, capaz que esté buscando un nuevo nicho ¿no? <risa> no, no, no, no, yo hablo como un como un ciudadano futbolero ah, yo, yo, también, yo también, sí. no, no, también el la comentarista la política, político me falta mucho ahí está Carlos Uga él, venía ah, a sí. invitar a Carlos para que hable de fútbol ¿verdad? ah, bueno, sí eh, está... Patricio Palma, usted tenía problemas con, con su conexión lo logró sí, resolver? se demoró lamentablemente mucho en conectar ca... tiene que calentarla con, con un, <risa> meterle carbón <risa> No sé si es porque las compañías eléctricas y de telecomunicaciones de repente te, te abandonan o porque uno mismo falla en la conexión. Está, te está ah, funcionando sí, que... como el gobierno. Sí, sí, claro, la conexión es está como el gobierno. Javier, usted está estaba... la... saludando a los deportistas. ¿Qué es lo que está diciendo de los Javier ¿Qué es lo que está diciendo Javier Algon? No le decía yo que Camila Sáez se llama la joven deportista que hizo la celebración con memorias científicas impecables. Muy bien. Don Patricio. Todo suyo. Bueno, después de lo que nos ilustró Hugo, que a poco por decir, me parece muy interesante el comentario que hace sobre América Latina en donde se dan estos procesos que normalmente nosotros ignoramos en Chile y pueden significar cambios importantes en el panorama político regional creo que hay que tener mucha atención en lo que pase hoy en tres países hermanos en donde se están dando tendencias importantes eh, contrariamente a lo que era la tónica de hace algunos años así es que sigamos esos procesos en lo interno tal vez me quedaría agregar a lo que planteaba Hugo el que una vez más eh, tenemos que decir que la derecha está entrando en pánico y ahora el resultado final de lo que pasa en estos procesos que comienzan en mayo y terminan el próximo año no sabemos todavía exactamente cuándo, depende de lo que sean capaces de hacer las fuerzas que se declaran opositoras para el gobierno creo que el panorama ha evolucionado de manera muy interesante fíjense que de ese calificativo que estuvo tan de moda hace algunas semanas y que se increpó a Iskia Sitch la la presidenta del colegio médico usaba el término infelice para referirse a personeros de gobierno hoy día el Mercurio de una manera formal en un editorial califica de irresponsables a los partidos políticos del gobierno y a algunos eh, parlamentarios del gobierno irresponsables. Esto es posiblemente más duro que lo que hizo Esquiasichas, que lo hizo en el contexto de una conversación informal. Aquí no, se califica lisa llanamente de irresponsables a los partidarios del gobierno de Sebastián Peñera. Entonces, claro, eso denota una preocupación realmente mayúscula. Yo no había escuchado un calificativo así por parte de este medio de expresión de la derecha del núcleo de la derecha chilena a una coalición de partidos de, de de apoyo a gobierno, a su gobierno entonces me parece eso importante de destacar y también destacaría que el resto del, de estos comentarios derechistas apuntan a el temor que evidentemente están sintiendo por el que en Chile hayan hecho su cauce, las ideas de un modelo nuevo de desarrollo más progresista. Creo que esto es tremendamente importante también. Eh, hay una crítica dura, editorial también, del Mercurio a aquellos que plantean que hay que superar el extractivismo y que plantean un nuevo modelo de agregación de valor. Yo creo que jugar con esas palabras livianamente como lo hace el Mercurio es sí irresponsable, es no entender lo que realmente quiere decir la oposición en sus sectores antinivelares más consecuentes con estos conceptos entonces está tratando una vez más de introducir la confusión en relación a lo que eh, realmente están planteando los sectores más avanzados del país en términos del cambio de modelo económico son dos indicadores a pocos días de la elección de constituyentes que creo que hay que tener muy en cuenta para apretar todas las clavijas que sean necesarias tocar todos los pulsos para que realmente el resultado favorezca de una manera clara a las fuerzas progresistas, a las fuerzas antineoliberales, sobre todo en nuestro país Bien, Patricio Yo ya a, a Luis Cuello en pantalla sí. así que voy a ya, optar por el silencio Ya está Luis Cuello con nosotros, Luis Cuello está, es uno de nuestros panelistas invitados hoy día está con el micrófono apagado, espero que lo abra eh, Luis Cuello es abogado eh candidato a constituyente por el distrito 7, las comunas de Algarro, Cartagena, Casa, Casablanca, Concon, El Quisco, El Tavo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso, Viña del Mar, una que otra comunita, y y una y un distrito muy grande, muy grande. Pero, Luis Cuello, ¿cómo estás? gusto saludarte. Hola Julio, muy buen día. También a, a Patricio, a Hugo, por supuesto a Javiera. Muchas gracias por la invitación. Sí, está, está sola Javier hoy día eh, como mujer, la única, eh, pero ya se va, está invitada hoy día una otra mujer, así que otra eh, constituyente que espero que se conecten algún en algún momento más. Eh, Luis Cuello, eh, se suspendieron las elecciones, hay una contingencia sanitaria muy grave, ¿cómo, cómo se cómo enfrentaron ustedes como candidatos que están... Eh, estaban saliendo a la calle con muchas dificultades, haciendo campaña para, para estas elecciones como de constituyentes, eh, tratando de explicarle a alguna gente a las que se podía, eh, cómo, por qué había que votar de, de la manera que ustedes creen que hay que votar. Eh, cuéntenos, ¿cómo, cómo, ¿cómo sintieron esto de suspender las elecciones? Bueno, lo primero es que pese a todo, o sea, pese a las la dificultades propias de la pandemia, la, del De la medida de confinamiento nosotros hemos hecho una, una campaña eh, con mucho terreno hemos documentado recién la, la cantidad de comunas que compone el distrito 7 es muy grande y además hace que llegarle isla de pazcu con fernández donde por supuesto no no vamos a ir eh, pero eh, hemos eh, recorrido cada una de las comunas eh, en esta en esta campaña eh, pese a que eh, varias comunas han estado en fase 1 en fase 2 entonces creo que eh, claro claro que complica se postrega la, la elección, porque eso eso implica, en el fondo, de tener un, un ritmo de, de conversación con la gente de difusión de nuestra propuesta, que a mi juicio ha tenido muy buena recepción, pero eh, lamentablemente me parece que fue una medida forzada eh, eh, hoy día las cifras están dando cuenta de una auténtica catástrofe desde el punto de vista sanitario, piensa tú Julio, que acá en Valparaíso, por ejemplo la el hospital Van Buren, la morgue del hospital Van Buren, eh, cayó en un colapso hace dos semanas y tuvieron que Eh, contratar eh, dos contenedores más es decir, estamos vi viviendo acá en Valparaíso una, O sea, que no era nueva, que no nueva en el comienzo también, ¿no? ¿Perdón? Al comienzo de la pandemia en los primeros meses también hubo tuvieron que poner eh, container de... Para... Exactamente Sí, claro, claro, sí, eso ha sido una, una crisis permanente y, y con también con medidas eh, bien erráticas como por ejemplo de quedar cuarentena en una comuna y no en otra comunas que están en conurbación como Viña del Mar y Valparaíso Entonces, claro, ha sido muy muy complejo, muy complicado, pero ciertamente que eh, esta posteriación eh, responde a una una crisis anunciada, ya sobre todo Valparaíso, esta región de Valparaíso, eh, sufrió las consecuencias de una medida tan improvisada, tan irresponsable, tan temeraria a mi juicio, como fue el otorgamiento indiscriminado de permisos de desplazamiento. Claro, eso tenía un sentido, un sentido acá, que era reactivar el turismo, pero eh, de esa forma tan eh, descontroladas, sin trazabilidad, sin control alguno respecto de se si habían o no contagiado, que se estuvieran movilizando eh, a las vacaciones, creo que eso produjo esta catástrofe y esta región es una de las más castigadas por el aumento de los contagios por la cantidad de personas que hoy día están activas, eh, contagiando, y también por los fallecimientos, entonces claro, sin duda que eso impacta en la realidad económica y política acá acá en la región y ciertamente que acá también hay otra responsabilidad aparte de las la responsabilidades centrales del presente de la República, el Ministro de Salud del propio intendente que ha sido eh, errático, que ha tenido una gestión eh, muy deficiente. Pero, sin embargo, nosotros tenemos que acomodarnos y ajustarnos a esta, esta nueva realidad y, eh, bueno, eh, retomar la campaña eh, una vez que eh, el 29 de abril y, por supuesto, eh, retomar eh, el sello de la campaña ha sido justamente eh, el, el cara a cara, persona a persona, recorrer las comunas, conversar con la gente y eso creo que no, eh, nos da una muy buena expectativa. Tenemos nosotros Eh, la esperanza de que este, eh, eh, nuestra propuesta ha calado en, en esta región creo que se ha conectado sobre todo con el espíritu de la revuelta popular del estallido social nosotros hemos eh, nos hemos afirmado precisamente lo que recién comentaba Patricio respecto de la estas impugnaciones que hace el día del mercurio al debate al debate económico en la, en la constituyente creo que ese es el debate esencial esa es la esa es la naturaleza eso es lo que está en juego hoy día más allá de la discusión académica creo que lo principal acá tiene que ver con cambiar las condiciones de vida de la población y eso sin duda pasa por modificar y reemplazar este modelo económico que fracasó por un modelo de desarrollo distinto que esté justamente como critica hoy día Mercurio fundado en el conocimiento y el desarrollo de tecnología entonces creo que esa eso nos, eh, nos permite a nosotros afirmarnos también en una demanda principal que tiene que ver con la recuperación de nuestros recursos naturales como el cobre como el litio y hoy día están siendo entregados y regalados a empresas extranjeras eh, Javier, a Patricio... Hugo, sí, permíteme saludar a, a nuestro invitado de hoy Que es un especialista muy calificado en materias constitucionales Así que creo que nos puede ayudar mucho en este programa Y a propósito de eso, Luis, quería consultarte de tu actividad eh, En el campo, de tu actividad ciudadana, recorriendo ciudades ¿Qué es lo que nos puedes decir de lo que son las inquietudes Tal vez más relevantes que detectas en la población en materia constitucional porque mucha gente dice sí yo quiero un modo de vida distinto quiero más calidad de vida sin duda pero cómo se refleja eso en aspectos de la constitución que debiéramos resaltar yo creo que se refleja al menos en dos, dos dimensiones una tiene que ver con lo con lo político con la con la necesidad de protagonismo popular es decir con la necesidad de que la ciudadanía influya e incida en todos los procesos de toma de decisiones. Yo creo que hay un, eh, hay un conocimiento, eh, creo que hay una, una percepción, un diagnóstico que es generalizado respecto de lo cerrado que este régimen político, es decir, de lo antidemocrático que es, de, de por qué se toman decisiones que afectan a los territorios, a las comunas, y sin embargo la gente nunca es consultada. En el fondo, cómo se elitiza la participación y cómo se bloquea que las personas decidan e influyan. Entonces creo que eso tiene que ver con una cuestión fundamental que es la modificación del régimen político por una, un sistema democrático que tenga herramientas de democracia directa, un sistema político eh, eh, participativo que incorpora figuras como la iniciativa popular de ley, como por ejemplo las revocatorios, los proyectos revocatorios, todo eso creo que está, creo que es parte del del discurso común es parte de la queja generalizada creo que la, hay, un, hay mucha desconfianza creo que esa es la primera barrera que hay que sortear en, en todas estas conversaciones, hay mucha desconfianza de la política eh, en, en el sentido de que eh, claramente la gente percibe como ha sido capturada por una minoría por una élite que eh, toma decisiones que son eh, que benefician a, a pequeños grupos, a, a un, un puñado de familias y a, pequeños, a grandes grupos económicos entonces creo que ese, ese diagnóstico sobre la política creo que está muy asentado muy generalizado y ciertamente que el camino eh, constitucional es que eso se resuelva ahí, que se resuelva a través de este nuevo sistema, un nuevo régimen político, pero también, sobre todo, creo que una inquietud tiene que ver con cómo se va a desarrollar este proceso. El otro día alguien me preguntaba eh, en en Valparaiso si eh, qué tan vinculante era mi participación, vinculante con qué, era vincula si era vinculante o no con los cabildos. Entonces, claro, hay una hay una eh, sensación de que eh, este proceso se queda corto desde el punto de vista de las herramientas institucionales como para poder absorber todas las propuestas y demandas de la ciudadanía entonces creo que ahí hace falta afirmar que el proceso se de democratice y eso pasa por supuesto por superar esta, este curva antidemocrático de dos tercios pero también pasa por instalar otro tipo de herramientas o mecanismos que eh, faciliten que la ciudadanía participe o que la ciudadanía controle también el proceso como por ejemplo la rendición de cuentas o como por ejemplo nosotros hemos planteado que Televisión Nacional disponga de una señal digital para que transmita de forma continua y en abierto todas las sesiones de la plenaria de la comisión Constitucional como también de las comisiones yo creo que ese, ese elemento es relevante para efecto transparentes, es un proceso que sin duda que es histórico, con todos los matices y todas las críticas que uno puede tener es una ventana que la historia abierta para abierto para transformar la realidad para reformar Chile, y eso requiere también un esfuerzo de todos los actores, incluidos los medios de comunicación y sobre todo aquellos medios de comunicación que son estatales y que han quedado muy en deuda en, en todos estos años post dictadura Sí. Eh, javier Hugo Sí, yo quería, bueno, saludarte Luis, muchas gracias por estar con nosotros eh, y preguntarte por el espíritu que ves tú en, en el distrito que a ti te toca representar si hay ánimos, no hay ánimos si, eh, qué es lo que está observando la gente, a mí me ha pasado y que A diferencia de lo que muchos dicen, no, si la gente como que no está pendiente o no le importa, yo por ejemplo creo todo lo contrario, pero eh, creo que es bueno ir haciendo cuenta de la percepción que tiene uno también, si finalmente igual es uno el que está ahí de patitas en la calle. Sí, Javiera, gracias. Eh, mira, yo, a mí el año pasado, cuando fue plebiscito, me correspondió el honor de ser apoderado regional de Chile Digno en el plebiscito, entonces eso me permitió recorrer un montón de comunas el mismo día 25 de octubre y yo creo que todos nos sorprendimos por la cantidad de, de jóvenes que hacían filas filas enormes de cuadras y cuadras para votar por primera vez entonces creo que a mi juicio que esa ese entusiasmo a mi juicio se repite todavía se mantiene sobre todo en la gente más joven yo creo que la gente más joven siempre tiene más disposición a conversar creo que pese digamos a, a, a todo estos elementos que se instalan como es la desconfianza de la política y todo eso creo que hay un entusiasmo por... Eh, por aprovechar la oportunidad por por, por el fondo por sentir que esta es, es la oportunidad para cambiar las cosas y creo que eso se, se mantiene y se refleja sobre todo en la juventud yo creo que en general hay mucho hay mucho interés eh, por, eh, por estar informado eh, pero sin duda que acá eh, claro, confiden otros factores que tienen que ver con, por ejemplo, con la dispersión que pudiera haber en, la, en, la, en las elecciones las listas y también con la falta de información que se difunde a través de los grandes medios de comunicación creo que sin duda eso, eso afecta el punto de vista que, que limita eh, la información, afortunadamente hay una franja electoral y afortunadamente eh, creo que eh, las redes sociales también ha sido una, un aliado eh, poderoso para el efecto de poder difundir y poder acercar a más gente para que conozcan nuestras propuestas, entonces yo si tú me preguntas por el ánimo de la gente, yo creo que el ánimo es, es positivo, creo que no obstante en, un, en este contexto tan especial, tan inédito para la humanidad, eh, creo que así toda la gente eh, tiene el coraje para ir a votar para, para ir ese día 15, 16 de mayo y acercarse a las urnas y, y votar. Creo que es, todo eso, eso se mantiene y es lo que nosotros nos tiene optimista porque lo que realmente aterra a la derecha a mi juicio es que la gente va, vaya a votar. Hay muchas encuestas, algunos son que dicen que más del 50% de las personas van a votar y creo que eso nos, nos tiene que tener muy muy optimista y sobre todo muy preocupados a la derecha. La derecha está preocupada, tiene sus propios estudios que indican que su participación en la Convención Constitucional va a ser muy limitada. Yo creo que lo que hay que postar acá y lo que puede repetirse es que Eh, se reproduzca de algún modo, no exactamente pero se reproduzca el resultado del plebiscito creo que claramente la gente identifica las listas de la derecha eh, como eh, eh, que se identifican con el rechazo entonces creo que eso eh, eh, va a ser muy difícil de vender eh, para los candidatos de Chile, vamos con los candidatos de la derecha pero también creo que eh, es importante marcar la diferencia sobre aquellas eh, propuestas que si, si bien se dicen de oposición, la verdad es que No, no están por una transformación muy profunda por una transformación de fondo eh, que apunte a, a justamente a tener un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de desarrollo que esté centrado en el ser humano, entonces creo, creo que todos esos aspectos es que hay que eh, eh, expresarlos, es eh, muy eh, explícito respecto a eso y, y a mi juicio eh, esto es lo que motiva a, a las personas, y motiva sobre todo a los jóvenes a poder votar en este en esta elección eh, Una pregunta antes de darle la palabra a Hugo Guzmán es eh, eh... ¿Qué pasa con nuestra invitada Erika Portilla? Eh, nuestra invitada no está apareciendo Nos ha dado señales lo está Ah, ya, están tratando de conectarse con ella Sí, porque estamos tratando de aprovechar estos tiempos para, para conocer qué están pensando nuestros con, eh, candidatos a constituyentes no eh, Hugo Guzmán Sí, que tal Luis? Eh, mira, yo te quería preguntar tú eres candidato allá en comuna de la región de Valparaíso te quería plantear la... la... Eh, ¿cuál es la perspectiva o, o los contenidos así bien precisos que se pueden plantear en un nuevo texto constitucional eh, que tengan que ver directamente con la situación en regiones? Hola Hugo, buen día eh, bueno, son, son muchos aspectos eh, pero creo que una cuestión que es importante y que, y que la gente lo menciona, eh, tiene que ver con eh, la realidad de la descentralización y aquí voy con esto mucha gente se queja por ejemplo que acá el puerto de San Antonio o el puerto de Valparaíso no deje sus recursos en la región o, o esos recursos no se lleguen a las ciudades a donde pertenecen entonces creo que un aspecto importante tiene que ver con la aquella parte de la descentralización que nos conecta con el modelo económico y también con el desarrollo regional creo que ahí es importante por ejemplo que se plantee en la nueva constitución que la, la viabilidad y la existencia de tributos de tributos regionales, creo que eso eh, iría digamos eh, en sintonía con una demanda por, eh, por distribuir mejor el poder desde el punto de vista eh, eh, eh, político-administrativo hacia las regiones, creo que eso es importante es decir, eh, alguna política que o, o principios orientadores que permitan el desarrollo de políticas públicas dentro dentro de la región, eso es una cuestión y lo segundo eh, tiene que ver con eh, la, la, el aspecto político de la descentralización acá, bueno, como en todas partes tenemos la elección de, de gobernadores y un debate importante apunta a la existencia de este delegado delegado presidencial que es una, una, una especie de, de sombra del, del gobernador electo democráticamente y creo que eh, a, a nuestro juicio esa figura debería eh, repensarse tal vez debería removerse eh, porque sin duda que limita la expresión democrática, la, la expresión de la soberanía popular dentro de la región entonces creo que eh, a lo que deberíamos a, eh, apuntar e intencionar es a, a profundizar en, en esta nueva constitución un modelo de descentralización que efectivamente transfiera poder Eh, a las regiones que lo redistribuya porque el poder no infinito tiene, tiene que eh, eh, redistribuirse, entonces creo que esas dos aspectos son son muy importantes yo creo que acá sobre todo hay mucha preocupación pero claro, en, en lo contingente hay mucha preocupación respecto de la economía y sobre todo como esta pandemia ha impactado en la industria del turismo eso eh, ha significado el cierre de muchos restaurantes de muchos eh, hoteles y que, que claro, que eh, dan mucho empleo entonces creo que eso eh, eh, empuja y, y, en el fondo Eh, impulsa una discusión que en el plano constitucional se refleja justamente en poder contar con herramientas económicas que aseguren o más bien transformen la, la realidad de nuestra región Gracias eh. Paticio Paticio ¿Me sí. permites? Sí Mira aprovechando la, la presencia de Luis Cuello eh, tú representas un conglomerado de partidos eh, políticos que se presentan unidos en esta disputa por los escaños constituyentes y has tenido todo este recorrido que nos cuentas por la región que aspiras a representar. La pregunta entonces es la siguiente, ¿cómo visualiza la población hoy día en tu región la actividad de los políticos, o sea de aquellas personas que se definen como miembro de un partido político o como partidario de una determinada corriente política esto en contradicción con el esfuerzo que uno percibe por parte de algunos sectores interesados en de alguna manera eh, hacer que la gente desconfíe de la política ¿no? no estoy teniendo aquí ningún ataque contra los candidatos independientes pero sí contra aquellos que están aprovechando esta situación, entonces es muy interesante saber cómo te reciben Eh, las personas que tú visitas desde este punto de vista aceptan tu condición de miembro de un partido político sí, sí, es una muy buena pregunta porque porque claramente acá se instaló una bueno no acá en todas partes una falsa dicotomía que poco menos que apuntaba que esta discusión era propia de los independientes que aquí los partidos es poco menos que están proscritos lo que es una posición muy antidemocrática yo tampoco estoy en contra de los independientes pero sí creo que es antidemocrático pensar en que los partidos tienen que estar proscritos y ajenos a la a la discusión política constitucional creo que si hablamos de derecho humanos un derecho humano esencial es el derecho de asociación el derecho de asociación política entonces creo que es importante relevar eso y, y también eh, relegitimarlo y creo yo ahora eh, tu pregunta Patricio es interesante porque mira, nosotros en toda nuestra propaganda en todos nuestros volantes, nos identificamos como militantes del Partido Comunista, yo además, además soy miembro de un movimiento social que, me, que levantó nuestra candidatura, pero en tanto militantes del Partido Comunista, siempre que la gente pregunta si somos de algún partido y nosotros respondemos que somos, somos Partido Comunista, la reacción en la gran mayoría de los casos es altamente positiva, ¿y por qué creo yo? porque demuestra también un grado de honestidad que nos encuentra en todos lados acá hay muchos candidatos y candidatas que pertenecen a partidos o que vienen recién saliendo de partidos que tienen un discurso de independencia que realmente si uno lo, lo confronta en un debate no se sostiene en ningún sentido entonces creo que eh, también eh, me parece que ese tipo de actitud es la que genera desconfianza, cuando hay cuando la, las personas disfrazan su condición de militantes cuando disfrazan su su, eh, su ideología, su, eh, sus propuestas políticas, creo que eso es lo que a, a mi juicio genera una gran desconfianza en cambio, si nosotros nos mostramos como siempre hemos sido, tal como somos eh, eh, mostramos nuestra identidad nuestro domicilio político y sobre todo Eh, mostramos de una forma muy nítida muy clara cuáles son nuestras propuestas eso siempre es bien recibido creo que la en una cantidad muy ínfima de reacciones eh, no, no hay ninguna encuesta pero pero creo que si yo pienso en la, en la cantidad de personas que entregamos a nuestro volante y nos pregunta de qué partido somos de 10 personas creo que eh, bueno unas 7 reaccionan bien el resto reacciona mal o, o con indiferencia pero la verdad es que eh, yo por lo menos no, no he recibido casi ningún cuestionamiento por eso todo lo contrario eh, existió una muy buena recepción comenzando con el abogado Luis Cuello, abogado eh, que es el eh, candidato a constituyente por el distrito 7, las comunas de, ya lo mencionábamos al comienzo, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concon, El Quisco, Octavo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso, Viña del Mar, casi me falta el aire. Eh, bueno, es es una es un distrito muy grande y me imagino que además es un distrito que con todo tiene eh, casi todas las, la, las situaciones que se viven a lo largo de, del país, no es un distrito eh, que tenga particularidades muy grandes respecto a la situación de, de, solo regional, sino que también está muy vinculado a lo nacional y también me imagino y esto es, me, me lo podrá contar tú Luis, Luis Cuello eh, ¿Cómo siente eh, el, el, tu distrito lo, lo que has recorrido esto de hay que ponerle un impuesto a los súper ricos porque además ha quedado demostrado estos días una vez más de que los súper ricos nunca pierden siempre ganan eh, y por otra parte hay que retirar otro 10% hay dos cosas que están ligadas y eso yo digo están ligadas porque efectivamente la gente anda buscando soluciones eh, para, para poder sobrevivir mientras otros le sobran los recursos para vivir, no sé siglos y siglos ¿Cómo, lo siente, ¿Cómo sientes tú que la población está reaccionando a todo esto? Claro, yo, yo pienso que mucha gente se queja con justa razón de que las, eh, las ayudas, los beneficios que eh, son otorgados por el Estado para suplir la crisis económica han sido ineficientes, han sido tardíos, han sido muy burocráticos y mucha gente queda afuera. Mucha gente que, que requiere la ayuda queda afuera. Entonces, en este contexto, eh, claro que adquiere mucha legitimidad propuestas como el, el impuesto a los superricos, O, o el tercer retiro, aunque claro, el tercer retiro es una medida, creo que yo, de, de, de emergencia de urgencia, que va a beneficiar cada vez a menos personas eso eso es una realidad, eh, hay muchas personas que ya no le quedan fondos, pero sin embargo sí es una discusión válida eh, hacer este tercer retiro, pero a mi juicio lo, lo más justo es eh, poder eh, avanzar en un impuesto a los grandes patrimonios, un impuesto a los súper ricos porque creo que una de las quejas de las personas tiene que ver con que la, todas las medidas desde el punto de vista tanto sanitario como económico siempre benefician a los más ricos pensemos por ejemplo en la cuarentena la, la semana pasada que fue una cuarentena total, un fin de semana sin permisos individuales de desplazamiento donde los más beneficiados fueron los supermercados no fueron los negocios chicos, los, nego, los negocios chicos de barrio se adaptaron a las circunstancias con, con, te, con teléfonos con una persona que los ayudaba para hacer delivery pero la verdad es que los supermercados eh, eh, fueron muy am ampliamente beneficiados entonces creo que en este contexto, eso la gente se da cuenta se da cuenta como en el fondo la desigualdad se acentúa eh, y, y se, se incrementa, entonces el impuesto a los superricos creo que es, el, es un camino que además ha sido propuesto eh, por la propia Comisión Económica para América, para América Latina al, el Fondo Monetario Internacional eh, y ahí va a haber una discusión interesante desde el punto de vista constitucional ¿por qué? porque el, el nuevo Ministro de Trabajo a propósito del tercer retiro planteaba que ya el Tribunal Constitucional había decidido que esto es una materia de de exclusiva iniciativa del presidente entonces creo que acá estamos en presencia de un fraude constitucional repetido porque el tribunal constitucional lo que hizo cuando falló en contra del segundo retiro de las AFPs lo que hizo fue ponerse por sobre la constitución ponerse por sobre el parlamento y por sobre el soberano interpretando algo que es aberrante interpretando que una reforma a la constitución es inconstitucional eso, eso es un atentado un ataque a la democracia en, en cualquier parte del mundo y es lo mismo que van a sostener también respecto al impuesto a los superricos donde también el gobierno ha hecho reserva de constitucionalidad. Si eso hubiera pasado en otro país, estoy seguro que la OEA se hubiera pronunciado eh, y hubiera advertido una deriva autoritaria o antidemocrática eh, frente a este fallo del Tribunal Constitucional. Pero claro, como pasó en Chile, pasó un poquito desapercibido en el concierto regional. Pero a mí me parece muy grave, y, y me parece muy grave también, que el, el gobierno insista con este criterio. Y hoy día también lo plantea al Mercurio en una de sus editoriales respecto a que, que claramente dice que esta soberanada materia de insinidad exclusiva del presidente. No, eh, eso es falso falsedad absoluta, lo que hace el Congreso en esta, en esta materia es actuar como poder constituyente derivado el, el Congreso tiene la potestad de reformar la constitución y no tiene límite material alguno entonces esto que está planteando el gobierno y el Tribunal Constitucional es una forma también de, de consolidar un cierto eh, bueno, una esencia autoritaria y antidemocrática de este gobierno auxiliado por supuesto por esta guardia pretoriana que es el que es el Tribunal Constitucional parece ser que es así ¿qué? Eh... Hugo, Javiera, Javiera, Hugo, Patricio Oye Luis Yo creo ¿Qué? que hay que, digamos, sacarle el jugo a nuestro invitado Ajá. de hoy Que en este tema que estás tocando Luis eh, Como que se resume un poco la, la gran discusión política que ha habido en Chile en los últimos años ¿no? eh, Y esto, tú has usado el concepto de poder constituyente derivado Eh, del parlamento en el sentido de que los parlamentarios son representantes del pueblo pero no son el pueblo en sí mismo entonces me gustaría que profundizar respecto a este concepto tan importante poder constitucional originario poder constitucional derivado ¿no? eh, para que nuestro eh, público tenga claro lo que estás tú señalando que es tan importante que tiene derecho efectivamente a reformarse la constitución pero en nombre de aquellos que son sus legítimos depositarios. Claro, Patricio, efectivamente, el, el poder constituyente, el depositario es el pueblo, el pueblo, el pueblo ejerce el poder constituyente. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de poder constituyente eh, derivado? Nos referimos a que el Congreso Nacional tiene dos funciones, o sea, bueno, varias, pero las más importantes son legislar, que es la primera, o sea, eh, eh, elaborar leyes, aprobar leyes, pero otra función tiene que ver con reformar la constitución reformarla y esa y esa reforma es esa función se denomina poder constituyente constituyente derivado es decir reformar la carta fundamental esa es una función entonces en esa función por eso yo lo que sostengo, lo que sostenemos que no tiene un límite material es decir no hay materias que le estén vedadas al congreso para reform, para modificar en el, en el contexto de una discusión constitucional ya eso, eso es un aspecto y lo segundo el, el poder constituyente constituyente originario es aquel que se ejerce para a ver para refundar las bases fundamentales de una república para refundar el ordenamiento jurídico y justamente eso es lo que pretendemos hacer en la convención constitucional la convención constitucional va a ejercer el poder constituyente originario, es decir, va a dictar una nueva constitución desde cero esa es la tarea, por eso que se dice que es originario porque parte desde, desde cero desde esta hoja en blanco, como se, como se ha denominado entonces claro, ahí actúa como representante de la voluntad popular del pueblo, quien es el depositario del poder constituyente Eh, pero también debe recoger de algún modo a través de estas herramientas que comentamos al principio de la conversación eh, cuáles son eh, eh, eh, la participación popular en este proceso, entonces creo que eh, es importante que acá eh, se ha planteado más bien, se han construido muchas trabas eh, un diseño institucional que limita el poder constituyente, que finalmente limita la soberanía y por eso justamente que la tarea fundamental en la, en la discusión constitucional a mi juicio se resume en en recuperar por una parte la soberanía, la soberanía política del pueblo y por una parte por otra parte la soberanía económica. Creo que en eso se puede asumir cuáles son los dos ejes de la discusión constitucional y justamente acá frente al impuesto impuesto los superricos o frente al tercer retiro, vamos a tener nuevamente una discusión muy interesante donde aparentemente las fuerzas conservadoras están ganando terreno, pero desde el punto de vista eh de de sus eh, de sus, eh, Eh, eh, instrumentos que son resabios de la dictadura, son eh, son resabios autoritarios que les permiten mantener un poco la, la manija, el control de esta, de esta situación, pero confrontándose de una forma que los delegitima, que orada su legitimidad eh, popular. Entonces creo que eh, es, un, es un juego que a mi juicio va a ser de suma cero para el gobierno porque eh, cada vez se están hundiendo más en, en, la, en la encuesta y tiene que ver justamente con esto, con esto de usar herramientas ilegítimas, que son ilegítimas para Eh, obstaculizar el avance de demandas que son populares, que son justas, que son legítimas Estamos conversando con el abogado Luis Cuello, candidato a constituyente del distrito 7 Las comunas son muchas, Algarroba, Cartagena Casablanca, con con El cortado y la de Paco Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo Valparaíso, Viña del Mar <ríe> Ya me la estoy recitando eh, Hugo Guzmán En la línea de lo que estás planteando Eh, hay hay una preocupación respecto a que de alguna manera el reglamento la convención está establecido eh, el poder darse otro reglamento eh, va a ser como la primera tarea que enfrenten ahí en, el, en la convención siendo optimista de que tú junto a otros candidatos de prodignidad sean elegidos que, que estén ahí Claro, Hugo, en realidad el reglamento eh, no está establecido. Lo que está establecido son algunas reglas respecto de los quórums para aprobar el reglamento y para aprobar las normas de la, de la Constitución, de la nueva Constitución. Entonces, la primera misión de la Convención va a ser precisamente aprobar un reglamento. de ahí la discusión fundamental eh, va a estar dada por cuál es el alcance del quórum de dos tercios. Si eh, ese quórum de dos tercios va a ser necesario para aprobar cada norma en particular O bien, como la derecha planteó, y yo me acuerdo clarito cuando cuando se hizo la discusión en la, en la Comisión de Constitución, la derecha planteó que se iba a requerir un cuórum de dos tercios para aprobar la nueva Constitución en general. Es decir, cuando una vez que ya esté el texto completo de la, de la nueva Constitución, la propuesta la propuesta de nueva Constitución, bueno, se va a requerir un cuórum de dos tercios para aprobar todo. Eso es una, es una interpretación eh, muy antojadiza, pero que sí la van a sostener, sin duda, yo van a tratar de afirmarla en esa eh, en ese debate. Entonces, eh, el, la primera batalla por decirlo con modo, va a ser el reglamento. Y en ese reglamento yo espero que se pueda dar una, un debate, un debate profundo, amplio, sobre lo democrático o no de este cuarón de dos tercios. Y ahí, a mi juicio, va a ser muy importante el apoyo y el respaldo de la sociedad civil, del movimiento social, a esa demanda que tiene que ver con sobre todo con alcanzar las expectativas que el pueblo se ha fijado en torno en torno a la contribu constitución no es un debate procedimental es un debate eh, a mi juicio muy de fondo y que tiene que ver justamente con lo que recién mencionaba eh, patricio que es la, la soberanía entonces creo que eso va a ser lo, lo importante hubogo la vida estaba escuchando eh, muy atenta a todo lo que mencionaba Mientras su gata es gata o gato tienen una gata y un gato Gris ah, es se, ¿Quién el es, el tanto... es la que se pase ahí delante de, todo, de todos los auditores de, de, de nuestro radio? Creo que ese sí. el gato, que es, es, la... mi, es mi regalón, por cierto Ah, ya, se notaba, se notaba eh, Bueno, eh, se me olvidó lo que iba a preguntar, pero... <risa> <risa> Está bien, Javier, no te preocupes Sí, no te preocupes Vamos no, a preguntar también un tema que sale hoy día en la tercera eh, que es una entrevista a Gido Yardy Eh, donde eh, hace alusión a que Jadwe y Giles interpretaron un sentimiento que nuestro mundo no fue capaz de interpretar, que es lo que señala él, entonces preguntarte por eso eh, en específico si tú crees que se trata de una especie de sentimiento interpretado o no eh, o, o si en el fondo también puede responder a otro tipo de diferencia Yo pienso que, que en relación a la, a la amplia popularidad De, de Daniel Jaue, como alcalde Recoleta, eso responde a una construcción eh, que ha sido sostenida el tiempo, creo que, que eso es importante decirlo, porque tiene que ver con, no solamente con la claridad de las ideas, sino que también eh, con la visión estratégica para emprender transformación en el nivel local que han beneficiado y que le han cambiado la vida a las personas, creo que eso es lo fundamental y eh. creo que eso eso además que se ha replicado en, en muchas otras comunas, eso es lo que a la, a la gente le impacta, entonces creo que Hay varios tipos de, de construcción de, de legitimidad, algunas que son mucho, de mucho más de largo plazo, que se sostienen en el tiempo, y una de ellas es la de Daniel Jaude, creo que tiene, tiene que ver justamente con eso. Entonces creo eh, que, que claro que conecta con un sentimiento, eh, a mi juicio con una subjetividad distinta que sea que se ha eh, construido desde el desde octubre del año 2019 en adelante, pero eh, es un proceso que es anterior y que además... Eh, eh, se conecta también con muchas otras cosas, con muchos otros fenómenos, también eh, con, con un desarrollo eh, del movimiento social creo que eh, todo esto eh, no, no, puede, no se puede analizar punto, aisladamente sino que hay que también vincularlo con el movimiento estudiantil del 2006 del 2011, con el movimiento no NOMAFP, es decir, con el sinnúmero de demandas populares que han ganado fuerza en la calle y como eso se han expresado de, de alguna forma o como han sido interpretadas por actores políticos relevantes como el caso de Daniel Howe, creo que esa me puedo esa es la son algunas de las claves que uno puede intentar para para explicar este estos fenómenos. Estamos conversando con, eh, con el abogado Luis Cuello, eh estamos llegando ya al final de la conversación, eh yo quiero recordar que te, también estaba invitada la abogada Erika Portilla quien es candidata a constituyente por, la, por Atacama en el, en el distrito 4 sí. con una de Artur Carmen, Caldera, Chañaralco Biapódigo, Dalmagro, Feirina, Huasco, Tiramarillo y Vallenar que no pudimos conectarnos eh, lamentablemente eh, estaba en, eh, invitada a este panel para hablar sobre, sobre la nueva constitución y precisamente sobre las campañas que estaban en, en, en pleno desarrollo cuando se suspendieron alguien que quiera hacer una pregunta última yo por lo menos una última pregunta a sacarle el jugo a Luis Cuello eh, has mencionado varias veces algo que yo creo que es tremendamente importante que marcaría tal vez una de las diferencias entre nuestra constitución la que queremos y la que recibimos como herencia de Augusto Pinochet, el dictador y se refiere a los mecanismos que uno pueda encontrar para expresar esta participación directa, como tú llamabas del pueblo en las decisiones que afectan a su vida general en ese sentido la Constitución debiera tener posiblemente algunos artículos o acápites que eh, orientaran lo que podría ser una participación popular directa por ejemplo eh, una revocatoria de mandatos o una iniciativa popular de ley ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, creo que Mira, un, un aspecto importante para eso eh, tiene que ver con cuál va a ser el diseño de la, de la nueva constitución el punto de vista de cómo se organiza el poder. Y a mi juicio aquí es importante apuntar a que tengamos una, un equilibrio entre el poder ejecutivo y el legislativo y que contemos con un Congreso unicameral que sea paritario, porque además aquí hay que mencionar que hay un piso eh, eh, que se fijó en la Comisión Constitucional de que sea paritario, el nuevo órgano representativo por lo tanto tiene que ser paritario y también con escaño reservado Eso es lo primero porque un Congreso unicameral por supuesto que es más capaz para poder procesar las demandas populares, es menos burocrático y creo que es más democrático, entonces creo que es importante. Pero segundo es que de, debería fijarse el punto de vista conceptual un principio de la nueva constitución que establezca que estamos en una democracia eh, participativa o una democracia representativa con herramientas de democracia directa, una definición gruesa desde punto de vista eh, constitucional pero también que estén eh, reconocidas a nivel constitucional justamente estas herramientas que tú mencionas el plebiscito revocatorio la iniciativa popular de ley, como también eh, la elaboración de presupuestos participativos a nivel comunal o regional, creo que eso también es, es, es importante. Lo, lo fundamental acá es que eh, estamos estemos frente a un nuevo tipo de régimen político, yo creo que es posible avanzar en eso, creo que es una idea que eh, co eh, conecta con el sentido común, creo que va a ser muy difícil oponerse a esta idea, y por supuesto que esta democracia participativa Este, exenta de controles antidemocráticos por lo pronto yo creo que hay que suprimir no hay que contar con un tribunal constitucional sí pueden haber otras herramientas de control de constitucionalidad eh, a posteriori como la, a través de la Corte Suprema u otros pero no debería existir un tribunal constitucional porque sí, está demostrado que es un eh, es una, un, un órgano que eh, está al servicio del, del gran poder económico y que es un órgano, un órgano ilegítimo, entonces creo que eso eh, a mi juicio son los, los principales elementos que deberíamos... Eh, Eh, reconocer y reflejar en la nueva Constitución para efecto de poder contar con un régimen político mucho más democrático eh, Abogado Luis Cuello, queremos agradecerte este contacto eh, ha sido muy muy muy importante conocer eh, elementos de lo que tiene que contener de la nueva Constitución indudablemente eh, lo que ya contenía la que, eh, la que nos rige hasta la fecha y que hay que cambiar necesariamente, así que te agradecemos, Luis Cuello Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio en el Nuevo Mundo, una radio tan importante con tanta historia, y por supuesto espero que conversemos nuevamente en cualquier oportunidad. Muy gente sí, Por seguro, tenlo. Así que gracias a los que a todos. bueno, estamos llegando al final de la primera de la primera tanda de la primera parte de este programa eh, vamos a hacer un pequeño alto que se tomen el cafecito, los que no se lo han podido tomar eh, Javiera se lo ha tomado, ya llega como tres tazas Yo no me he podido tomar ni uno eh, Patricio yo no sé si se lo tomó <ríe> Enche que buscaba Cómo conectarse, así que hacemos un alto Y regresamos en De domingo a domingo, sin restricción Estás escuchando Radio Nuevo Mundo Radio Nuevo Mundo En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo Estamos presentando De Domingo a Domingo Sin Restricción vamos de regreso En De Domingo a Domingo Sin Restricción Y ya está con nosotros el diputado Guillermo taller presidente del Partido Comunista que me imagino que está henchido de orgullo porque su partido es el partido más eh, grande del país. ¿Es verdad que usted está, se contento, no está eh, contento? ¿O no? bueno ¿No me escucha? Eh, <risa> sí. Usted sí, somos el partido que tiene más más militantes de Chile. Eso es verdad. Sí, sí un grande, esto ¿eh? un partido grande e influyente. Porque se, se se hizo la limpieza entre el general lo, lo hizo Cerver, ¿cómo cómo fue eso? ¿Por qué se llegó a esa conclusión? Porque pasa es lo siguiente, que los partidos, sobre todo los más antiguos, eh, iniciaron la carrera por su reconocimiento legal a partir de la salida de la dictadura. Eh, nosotros como comunistas hemos pasado por varios procesos, tuvimos que juntar las firmas, volver a juntar, volver a juntar porque como no nos daban los votos ni, ni elegíamos parlamentarios, estábamos condenados. A eso. Eh, y los partidos eh, fueron juntando una gran cantidad de militantes en sus padrones, inscritos en el registro electoral. Pero en el gobierno de Michelle Bachelet vino toda una reestructuración de los partidos Se aprobó luego una nueva ley de partidos políticos por todos estos temas de corrupción que se produjeron en algunos partidos, con la banca privada, las grandes empresas. Eh, también eh, se vio que algunos habían manipulado los lo, lo, lo, los datos. Había gente que reclamaba que no era de los partidos. Entonces se optó por reficharse. Eh, nosotros como todos los partidos nos refichamos y en ese refichaje ya fuimos los que eh, juntamos más firmas para la legalización del partido pero aquellos que no se reficharon y que estaban en los padrones quedaron como zombies, así le pusieron no, hablando, no sé, es un término no elegante pero pero así fue eh, ahora zombi. se dio Ahora, es esos que quedaron ahí, el problema es que no no podían hacer uso de su calidad de militante. No tenían los derechos. Pero al mismo tiempo no podían desprenderse de esa calidad de militante y no podían ir a otro partido ni podían ser candidato a otro partido, etcétera. Entonces, se dio un plazo de, de o sea, varios en tierra meses. de nadie. Claro, se dio un plazo de varios meses para que pudieran reinscribirse en el partido y como no se reinscribieron eh, la ley decide que en ese caso tendrían que depurarse de esos que no se reinscribieron los padrones se depuraron y nosotros igual quedamos como el partido con más adherente y militante del país interesante eh, Javiera, Patricio Hugo, de acuerdo al orden que los veo yo aquí Oigan, yo tengo algo que decir. Primero de todo, diga, buenos días. Diga, diga, diga. Espero que estén bueno, muy bien. Eh, me pasan por interno de que eh, a quienes quieran participar por el libro que escriban durante el programa, porque sí, si no lo iniciamos claro, al final perfecto. y todos se ponen a escribir al final y nuestro sistema colapsa. de capacidad de anotar a todos al último tiempo está colapsado, creo Bueno, yo quiero decir que el librito, el, no el libro, perdón, no el librito, disculpe, ¿eh? disculpe el presidente, yo, es que esto fue una mala... El libro del periodista Álvaro Peral Tartica, que él lo escribe con prólogo de Raúl Zurita, como dice ahí, El sueño existe, son los últimos tres libros que me quedan a mí y los vamos a sortear hoy día. A, la semana pasada nos saltamos el sorteo, así que a todos aquellos lo que dice Javiera es verdad, hay que comenzar a escribir ya para, quedar, para armar la lista porque si no se ponen a escribir a última hora pidiendo el, eh, querer participar de sorteo y no alcanzamos entonces Perdón, ¿y, lo, eh, y, los que se, a... ¿y los que se inscribieron la semana pasada? también, por eso, por eso van, a, ah, van, van, a, van a ingresar en esta semana ah, en el sorteo así que algunos ya, se van a repetir así por tanto ahí va, va a ser el... por eso es que estamos pidiendo que, que sea con un orden eh, a partir de ahora eh, claro. son tres libros los que se van a sortear, así que ya ya lo saben Bien, don Patricio, don uh, Hugo, cualquiera que era... Patricio, tiene apagado el micrófono. Luego Lo encendemos. Ahí, ahí sí, sí, ahí sí. Yo creo que hay mucho que consultarle a nuestro invitado, al eh, que vamos a saludar primero. Buenos días, don Guillermo, ¿cómo Hola, están? Está, Hola, eh, A ver... Eh, antes de entrar al tema político contingente quería hacer una pregunta específica y es que a propósito de libros varios eh, periodistas que han sido autores de libros bastante interesantes sobre la política en Chile han sido objeto de espionaje por parte de, de algunos segmentos del de ejército, incluso el capitán Harvey que fue conocido por eh, una demanda que presentó Eh, ha presentado ahora otra demanda por este seguimiento quería consultarle diputado, ¿qué opina de esto de que el ejército pueda seguir a algunas personas incluso a través de interceptaciones telefónicas? Yo creo que el tema de las interceptaciones telefónicas es algo que no está bien controlado ni normado en nuestro país y que en esto hay abusos de poder evidentemente y esto que ha hecho el ejército es un abuso de poder porque es un espía al servicio de un país extranjero al que le intervinieron en el teléfono si así fuera, claro, estaría bien y siempre que estuviera comprobado que así fuera pero es una persona que estaba escribiendo respecto de la corrupción en el ejército que nadie puede desmentir ese es un tema de la seguridad nacional ¿por esos servicios de inteligencia en vez de andar siguiendo a este periodista interviniendo en sus teléfonos no dieron a conocer que había corrupción en el ejército? ¿en caso no lo sabían? claro, pero evidente tienen que estar al tanto de lo que pasa dentro del ejército los servicio contra inteligencia para eso son pero en este caso lo usaron para tapar o sea, todo indica que esta intervención era para tapar la corrupción en el ejército Entonces, a mí me parece que eso no está regulado. Y, y este gobierno ha insistido en, en, en la discusión sobre modernización del aparato de inteligencia en Chile, ha insistido en establecer normas, entre comillas, que permitan eh, un uso cada vez eh, más extendido de las intervenciones telefónicas y uno no sabe finalmente porque también aparece un carabinero interviniendo acuérdense del plan no sé huracán no sé cuánto que bueno ¿qué es lo que hicieron? era que le tenían intervenido los teléfonos y a través de ese método estaban haciendo un montaje le ponían en esos teléfonos whatsapp ¿no es cierto? que no eran entonces eh, ¿qué pasa de ahí? hay un paso a que esto se transforme también en espionaje político si es que acaso ya no existe ¿no? O sea, hay la fundada sospecha de que existe intervenciones de este tipo a teléfono de dirigentes de sectores políticos. ¿no? Digo, existe la sospecha en algún momento fuimos objeto de esto de estas intervenciones. Bueno, eso se terminó, sigue qué qué, qué es lo que hay de esto. No lo sabemos, hay hay oficinas de inteligencia que dependen exclusivamente del ejecutivo y que no están bien controladas no hay no hay un, un un control democrático de todas estas instituciones que es lo que se reclama así que yo espero que en el futuro este tema sea discutido mucho más más profundamente eh, Javier Hugo Hugo ¿me escuchan? sí, estamos escuchando todos escuchamos Están un poco silenciosos ustedes. Lidia. Estamos silenciosos, que estaba revisando el tema de de nuestra transmisión. Eh, estaba había estado mirando algunas entrevistas que salen en los reportajes de la prensa dominante hoy día ah. y eh, preguntar porque por una entrevista que sale a Felipe Arboea donde dice que una parte de Unidad Constituyente no está disponible para apoyar a un candidato comunista. Entonces preguntarle, más allá de la entrevista, pero incorporándola también como elemento, sobre eh, cómo se están dando todas esas conversaciones, porque yo veía también unos anuncios eh, en prensa donde se decía que ya en abril eh, estaría, al parecer, eh, la proclamación del de alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, como presidente como candidato presidente, como presidente de Israel. bueno eh, la entrevista de Arboe viene varias cosas una que él dice que tampoco votaría por Javre o sea deportiva no es una opinión eh, eh, es un es un posicionamiento de él o sea, él tiene determinación y seguramente sería lo que llamaría no votar por Javre ¿no? eh, y eso habla entonces que está absolutamente contra eh, una primaria de todas las fuerzas políticas Eso queda claro. Y en ese mismo reportaje se habla de que Fuachaina habría intervenido o la habrían preguntado por esto y dijo, "No, dijo, lo mejor es que lleguemos a dos primarias de oposición." Eh, claro, dice y no votarían por Jado porque hay comunistas que tampoco votarían por los democristianos. Eh, Sí, es posible, pero cuando se llega a acuerdos a veces se vota incluso pasando por convicciones más profundas porque son tácticas del, del momento eh, y se une uno para eh, competir contra un peligro mayor es cierto que en este caso es que se entronice la derecha etcétera, etcétera bueno, pero eh, es lo que nosotros hemos dicho, que nosotros hemos expresado la voluntad de conversar para estudiar la posibilidad una primaria de todos y todos pero que si esto no es posible indudablemente vamos a buscar una primaria del sector eh, de más cercanía con nosotros, con nuestra política con fuerzas que han expresado iguales sentimientos frente al modelo neoliberal y que tienen una, una actitud transformadora ¿no cierto y están por cambios profundos y además por tener muy en cuenta las demandas del pueblo de Chile eh, no nos cabe duda que esa sería una muy buena primaria, sería exitosa sería atrayente para el pueblo y además, eh, mi pensamiento es que eh, es que dejaría las cosas claras es decir, de proyectos distintos ¿no? de proyectos distintos y después podrían confluir en la segunda vuelta presidencial como para ponerse de acuerdo e impedir que gane la derecha pero ese ya es otro cuento ahora lo que nosotros hemos dicho es que si incluso no es posible esta última posibilidad que nosotros sí la vamos a buscar si no es posible entonces eh, estaríamos obligados a ir a primera vuelta o sea no sería difícil no ir no, no impulsar no llevar adelante en la candidatura presidencial eh, por el posicionamiento que tiene ahora en cuanto a la proclamación la verdad es que nosotros vamos a hacer un pleno el 24 de abril está concordado y en ese pleno lo que se va a hacer es oficializar la candidatura de Daniel Haubert porque la candidatura en el Nerejado está en eh, los hechos, está posicionándose todos los días en las encuestas y, y es porque la gente está expresando esa voluntad porque si no, no estaría tan bien posesionado. Bueno, el, el partido tiene que oficializarla porque el partido tiene que presentarlo. O sea, necesitan, creo que, 34.000 firmas para presentar un candidato presidencial es decir, un partido político que tiene menos de esa cifra 34, 31 menos de esa cifra no, no pueden presentar candidato presidencial eh, nosotros desde ese punto de vista estamos muy bien entonces tenemos que oficializar la candidatura como una candidatura del partido comunista que eh y tendremos que ver ahí las características de la candidatura, cómo vamos a contribuir nosotros a su desarrollo eh, nos interesa mucho el tema programático ahora, ¿por qué eh, eh, podría adelantarse o hacerse una este, este, este esta oficialización de la candidatura y también posiblemente proclamación porque eh, las inscripciones para las primarias presidenciales van a, se van a hacer cuatro días después de terminar la elección del 15-16 de mayo, se quedan muy poquitos días no hay tiempo para en ese momento hacer movimiento, entonces en ese caso es preciso, nosotros oficializamos, estamos asegurados que el candidato va a ser inscrito de cualquier manera, que si hay primaria lo vamos a inscribir en la primaria que será la primaria A o la primaria B y si no así sabemos que vamos a llegar con él hasta, hasta la segunda vuelta y de ahí si es posible hasta o sea hasta la primera vuelta y si es posible de ahí a la segunda ¿no? eh, esa es la situación pero además hay otra cosa que vemos que hay que hacer un esfuerzo por fortalecer esa campaña presidencial y desde varios ángulos, de varios puntos de vista primero que nos parece que es una un apoyo que existe transversal a la candidatura de Jaud y por lo tanto tenemos la obligación de trabajar con todos esos sectores nosotros no vamos a monopolizar la candidatura de Daniel Jaud en que ser una candidatura que así como ha emergido la encuesta por voluntad popular que sigue siendo una candidatura popular en ese caso Eh, claro, nosotros vamos a, a fortalecer un equipo que trabaje, un equipo logístico son muchas las cosas que hay que resolver en una campaña presidencial y que si no se hacen con tiempo no se resuelven nomás y el tiempo es cortísimo ¿verdad? el tiempo es muy corto eh, y, y, lo, y el otro punto que nos interesa de manera eh, respecto al cual avanzar es el tema programático hoy día estamos viviendo una situación muy dramática del pueblo de Chile ¿no es cierto? con la alta incidencia de la pandemia con la agudización de la crisis política y social que se expresa de múltiples maneras que incluso varios informes de organismos internacionales como el Banco Mundial la Amnistía Internacional y otros ¿no? eh establecen que en Chile la situación no es eh, el país normal que trata de mostrar al mundo el gobierno de Piñera que incluso ha ido las Naciones Unidas a decir que aquí se acabó el estallido, que no pasa nada que hay una taza de leche que estamos que estamos muy bien sabemos que eso no es así ¿verdad? y bueno eh, ese pueblo que sufre Eh, todas estas esta miserias impuestas por un sistema eh, mira con esperanza a una candidatura con la de Javi y quiere respuestas cada vez más claras más concisas más concretas ¿no? de qué hacer para revertir esta situación ¿no? Eh, la crisis económica y social y cuál es el proyecto de gobierno de de cambios que va a plantear esta candidatura. Entonces creemos que hay que trabajar en esto porque si no podemos caer en, en, como en, en, en la reiteración de lugares comunes. El otro día Pato Palma decía, bueno, miren, la franja parece que todos estuvieran de acuerdo en los contenidos y en qué lo que van a hacer. No, yo creo que hay elementos diferenciadores claros y eso tenemos que hacerlo ver Bueno, pero eso lo va a discutir el, el pleno del Comité Central de nuestro partido y seguramente eso nos va a enriquecer muchísimo ahí las ideas programáticas y de cómo caracterizar la campaña y qué es lo que vamos a hacer, etcétera. Bien, eh, usted dice de Javier que tenemos mucha audiencia en el Facebook Live, eh, Hugo Guzmán está pidiendo la palabra aquí, así ya bien, pero veamos primero qué es lo que dice Javier respecto a a la audiencia, ¿ven? Voy a leerles los saludos de momento, igual ahora han empezado a escribir por el sorteo más temprano, así que les agradecemos. Ah, sí, ya, está bien, está bien. Pero nos han ¡Ay! llegado saludos de Alemania, Suecia, Bélgica, Argentina, Montevideo, de Chile, Villa Alemana, Rengo, Arauco, Quillota, Talca, Valparaíso, Iapel, Lota, Ancud, chillan La Serena, y Iquique, San Antonio, Ovalle, de la región de Alacama en general, Eh, Casablanca, Constitución Copiapó, Caldera, Santa Juana y de aquí de la Metropolitana de Santiago Centro, San Bernardo, Pudahuel, Recoleta La Florida, Maipú, Macún, Los Pejos Wim, Pirkelo, Prado y El Bosque ay, ay, Así que hay, estamos harto. Gracias a nuestros auditores por ser tan fieles eh, hubo un van usted estaba ahí estaba mostrando su reserva que me parece interesante la que tiene la que mostró recién eh, Reserva de no cuenta No se dio cuenta que la mostró pero bueno, qué diablo ¿Ah? ¿Perdad de qué? No, una reserva que tiene allá, chacito, allá atrás en, en la, De atrás suyo Cuando se movió para allá Para, para el mueble que tiene atrás Una reserva constitucional <risa> Ah Es una Una botella de whisky Y otra de vino no, Bueno, eso digo que es interesante el evento, Yo lo aprendí eso las antiguas generaciones De los periodistas Así. ¿Ah, ah, había que tenerlo. Sí, solo solo sigo la huella de los ah, viejos, de Connotados periodistas de este país. Me parece muy bien. Diga. Diputado Guillermo Telés, buenas tardes o buenos días. Ah, eh, yo le quería preguntar, usted ¿so está hablando de la de la campaña eh, aunque ya lo, lo, lo abordamos en, en una entrevista en el Siglo, pero para la gente no está escuchando ahora eh ¿Cómo, cómo va como está viendo usted estas conversaciones que hay entre los equipos de las candidaturas presidenciales que se han reunido que están tratando de, de ver precisamente lo que usted mencionaba de la cuestión programática de ver si pueden haber acercamientos como como que podría eh, o, o que mira tendría usted lo que de lo que ha habido en esos encuentros? Mire, yo creo que lo más complejo es llegar a un acuerdo político de fondo, de estrategia política digamos, para qué queremos un próximo gobierno entre todos eso es lo fundamental yo creo que en materia programática es posible en varios objetivos ponerse de acuerdo pero podemos estar muy de acuerdo en varios objetivos programáticos, pero si no tenemos un acuerdo firme sobre qué representa el gobierno que queremos las cosas pues no resultan porque muchos borran con el codo lo que firmaron con el puño, como se dice, ¿no? eh, pero yo creo que esa es la dificultad y sí, es lo que se trasunta a través del, de la entrevista este del Boy, de lo que dice el presidente de la DC. Eh, eso lo, es eso es lo más eso creo yo que es lo que más complejo de discutir porque si no pueden salir acuerdos a media porque acuérdense lo que pasó con la firma del acuerdo con La Paz en que hubo varios sectores que se pusieron de acuerdo pero al final le dieron la pasada a un proceso constituyente eh, que depende de los dos tercios eh, entonces claro obtuvimos un gobierno de la nueva mayoría en que hubo hubo muy buen programa fue muy adelantado en el momento en que llegó que tomaba muchos objetivos muchos de los cuales hoy día están sobre la mesa igual y están siendo demandados pero difícilmente pudo llegar a término porque hubo algunos que pusieron matices otros que dijeron que ni habían ley el programa bueno entonces no, no queremos que eso pase no queremos porque sería engañar a la ciudadanía a los electores si vamos con una, una especie de careta enfrentar las elecciones, con un lenguaje populista, no tiene que ser eh, con un trasfondo muy claro eh, si usted compara, por ejemplo cuando eh, se, se logró la unidad de torno a Allende había bastante afinidad de propósito en todas las fuerzas que estuvieron apoyando a Allende hasta el final casi al eh, y yo un programa que respondía a esos propósitos respondía a ese objetivo, a los objetivos políticos eh, bueno, pero yo creo que esa es la principal dificultad ahora nosotros seguimos ahí discutiendo hay un grupo de, de análisis, y discusión que está tratando de llegar a, a algún acuerdo Diputado Guillermo Teller, Paciso Palma Sí, llamó la atención en todo caso durante la semana, diputado que dos iniciativas de conversación o de propósitos fuera convocada por la candidata del Partido Socialista ¿no? ahí se especuló bastante respecto del significado que podría tener ese, ese llamado eh, la pregunta entonces es ¿el Partido Comunista prefiere en todo caso buscar la unidad de toda la oposición a que lleguen fuerzas después a una segunda vuelta? eso es lo que le entiendo de su planteamiento ¿es así? perdón, no lo entendí la pregunta <risa> no, la pregunta que, que le hago porque... es si el Partido Comunista prefiere un entendimiento en primera vuelta de todos los partidos de oposición en la presidencial respecto de la posibilidad que también se da de que vayan dos fuerzas diferentes a la primera vuelta o sea nosotros lo hemos dicho y concordamos con la idea de que antes de la primera vuelta si es que va más más de un candidato de oposición a la primera vuelta nosotros estamos dispuestos a firmar un compromiso que en la segunda vamos a apoyar al candidato que saque más votos, o candidatos esa es la posición del partido entonces con eso eh, como lo dije eh damos eh, como le dijera eh, respondimos a aquellos que tienen la duda de que si van dos o más candidaturas a primera vuelta pudiera entonces abrirse el paso a la derecha claro, pueden haber riesgos, eso lo sabemos pero riesgos hay pero si hay un compromiso a firme a firme, a firme, sin remigo, eh, sin después mirar para el lado, o hacerse los lesos o mm. dar un apoyo así con que mira, te apoyo, pero no te apoyo. No, tiene que ser concreto, o sea, un acuerdo firmado en que digamos, sí, sí, en la segunda vuelta todos apoyamos al que gane, al que saque más votos en la primera vuelta de la oposición. Eso. Diputado, eh ¿pero cómo se responde a, a las diferencias que, que han aparecido en las distintas interlocuciones Eh, por ejemplo qué que en este caso es una candidata que la candidata de la mujer cristiana pasa segunda vuelta con todas las diferencias políticas estratégicas incluso históricas que, que ha habido desde el partido comunista y sectores de izquierda liberales con ese partido bueno pero ese ya es problema de táctica política eh, ahora el lo que nosotros decimos es que vamos a apoyar en segunda vuelta como voten las personas yo no hay ningún partido que puede decir que tienen la varita más que decir hoy voten y van a votar no es un acuerdo ¿Y, y, y por qué sería ese acuerdo bueno para evitar que llegue la derecha o sea un gobierno más de derecha, que si ne facto eh, ese, ese es el tema yo no, yo no pondría ese tema ahora porque no, tampoco creo que vaya a pasar a segunda vuelta la señora Jimena Rincón así que no no estoy preocupado por eso <risa> estamos conversando con el diputado Guillermo Teller presidente del partido comunista diputado eh, antes de la postergación de esta esta última postergación, pues ya van dos postergaciones de elecciones, el primero la, la de si se votaba, se si aprobaba por una nueva constitución o no, se postergó después ahora está la, la votación de elegir los constituyentes Eh, la, además se postergó cuando entraría en función la, lo, lo, lo, lo, la, la asamblea constituyente, se postergó bastante para atrás eh, eso va a ser que la campaña presidencial esté marcada o cruzada por los temas constituyentes va a ser casi, casi casi claro, va a ser casi la, la temática que va a tener la La campaña y eso va a obligar a sacar en muchos casos sacar a lo mejor el, el, el eje que quieran poner los, las distintas candidaturas ¿cómo ve usted esa, esa situación que se va a crear que va a ser compleja yo creo? Sí, yo, yo creo que va a ser un momento muy especial en, en la vida política chilena ¿verdad? porque es evidente que ya este gobierno no va a firmar la, o sea, Piñera no va a firmar la nueva constitución está claro eso es lo primero Eh, lo segundo es que eh, tiene que o sea si la campaña presidencial no versa sobre el tema de la nueva constitución yo creo que estaríamos de espalda a la realidad ¿verdad? y es evidente que van a pesar en las campañas de las distintas candidaturas con respecto a lo que se discuta también en la convención porque por más que algunos quieran tener la convención en una torre ahí encerrado con con muros gruesos y con un cerco de carabineros, rodeados de carabineros ahora, porque ya lo expresaron así eh, no de alguna manera tienen que escucharse lo que se está discutiendo, analizando, entonces van a formar parte, yo creo que ahí va a haber una confrontación que se va a dar en la convención y que se va a dar también en las calles, en las campañas electorales, es evidente eso para mí es evidente y va a ser también campaña parlamentaria y de Cores que tiene que ver con la elección de gobernadores ahora, entonces todos pasan a ser eh, eh, trascendente pero todos van a estar mirando qué pasa con la nueva constitución porque si por ejemplo un regionalista que se la ha jugado por la descentralización bueno va a estar pendiente y los candidatos a Cores tienen que estar pendiente eso qué es lo que va a pasar con las regiones qué grado de autonomía van a tener ¿Cómo? ¿cómo? ¿cómo se va a llevar adelante? Eh, y los y los candidatos parlamentarios van a estar pendientes van a tener un sistema bicameral un sistema unicameral una vez que termine la convención los parlamentarios que sean electos van a tener que renunciar para hacer otra elección aunque algunos dicen que eh, el actual sistema parlamentario está remachado como hasta dos periodos más entonces son hay muchas cosas que elucidar pero la gente sobre todo va a estar atenta a lo que dije antes bueno ¿cómo, cómo se aprueba la nueva constitución para que haga posible abrir paso a un, a un proyecto eh, eh, distinto al de hoy día que permita eh, subsanar todo aquello que el pueblo está criticando y que quiere que cambie Así Patricio Javiera Sí, eh, volviendo un poco a la realidad de hoy, diputado hay varias iniciativas que, que se están discutiendo entre el Ejecutivo y el Parlamento y en particular algunas iniciativas que han levantado los sectores más progresistas estoy pensando en el proyecto de renta básica de emergencia entendida como una renta universal estoy pensando en el impuesto a los nuevos ricos Eh, o bueno, los super ricos como quiere de má que ha ganado mucho terreno en la última semana entre otras cosas porque hasta el fondo monetario internacional está recomendando a sus miembros eh, instaurar un eh, impuesto de esa naturaleza entonces hay varias iniciativas que eh, están permitiendo ganar terreno y además eh, permiten la conversación entre los distintos partidos de oposición. Incluso partidos de gobierno, con gran preocupación del Mercurio, están apoyando algunos aspectos de sus proyectos. ¿Podría darnos un panorama de cómo se están desarrollando estas situaciones a nivel político? Bueno, eh, el proyecto de impuestos de Impuesto los supermercos está aprobado en general en la Cámara, pero volvió a comisión, porque tiene muchas indicaciones. No, perdón, el impuesto a los superricos está aprobado en la Comisión de Constitución. y el, y el ¿Tiene que ir a la sala? Tiene que ir a la sala. El, el, el royalty minero al cobre y al litio, a la extracción de cobre y litio, está aprobado en sala y volvió a la Comisión, porque tiene indicaciones. Algunas muy de fondo, como algunas que hizo nuestra banca. el eh, Y lo otro que está en desarrollo es la discusión sobre un tercer retiro del 10%. Esos son los proyectos que eh, que son eh, yo diría los, los más viables de aportar recursos rápidos ahora eh, para enfrentar toda la situación económica. Desde luego que hay medidas de mucho más de fondo Por eso ya lo va a tener que ver un, un gobierno, o sea, el próximo gobierno si este ya no, no va a mandar ningún proyecto, que vaya a cambiar las cosas eh, en ese sentido eh, eh, es bueno, yo recomiendo que se lean la intervención que hizo la presidenta de la CUT, Álvaro Figueroa, en el Senado, respecto a la situación de los trabajadores entre paréntesis empieza a discutir ahora el salario mínimo y que la CUT está proponiendo 500.000 pesos de salario mínimo bueno, ahí se va a ver la voluntad del gobierno ese es un ese es un salario que pasa un poquito para arriba de la línea de la pobreza ¿no? pero ahí se va a ver porque el gobierno dice que, que, que ha favorecido, que está por favorecer a los trabajadores, ahí se ahí se va a ver, pero eh, este este ingreso, este aporte Eh, universal eh, cada día gana también más terreno ¿no? gana más terreno y eh, ese sería una medida urgente necesaria para hoy día para hoy día pero eso es lo que está en debate en el parlamento en este momento respecto a media Claro, y también fueron aprobadas, para no decir que no fueron aprobadas o que no se ha hecho otra cosa, se aprobó el ingreso familiar el extraordinario, la, la, la, la postergación de su vigencia, y también eh, un bono de clase media, pero que a todas vistas son insuficientes, o sea, eso lo sabemos, la gente recibió varias opiniones recibo opiniones por correo que me dicen bueno pero está bien que algunos reciban eso pero la mayoría no, no recibimos nada estamos en una situación muy mala el, lo, el dato que da el, el, el informe del banco mundial y el promedio de de pérdida de ingreso de las familias en que uno de sus integrantes perdió el trabajo es de un 47% o algo así eh, la verdad es que es bastante decidido el Mercurio hoy día reafirma que hay ellos dicen 900.000 puestos de trabajo en el sector formal que no se han recuperado en cuanto hay en el sector informal? nadie sabe pero los cálculos son otro otro millón más entonces eh, ahí basta sacar la cuenta para ver cuántas familias han perdido su su fuente de ingreso ya han perdido su poder de compra que es lo que más desespera a la gente hoy día no tienen cómo comprar alimentos remedios y es lo que los obliga muchas veces a salir a rebuscar ¿no? eh, por otra parte esto de que de la clase alta dice el Banco Mundial en Chile 500.000 familias pasaron bajaron ¿no es cierto a la clase media y de la clase media a un millón y medio de familias pasaron a engrosar todo el grupo de aquellos que eh, no tienen cómo arreglárselas por sí mismos ¿no? una situación compleja que estamos viviendo o sea el, el panorama es duro entonces cuando aparecen estas estas ayudas del gobierno son a toda vista insuficientes eh, el mismo Banco Mundial dice las medidas del gobierno no sí ayudaron al sector más pobre más pobres, o sea, ya la pobreza extrema. Pero en estos sectores de las clases, sobre todo la clase media, los aportes del gobierno de 10 puntos aportaron 3 puntos. Eh lo que nosotros podríamos agregar es que el resto o parte del resto que tampoco es el el 100% de las necesidades lo han aportado el, el, el, el uso de los fondos provisionales y por otra parte también el seguro de cesantías sí. ¿Y el diputado pero un poquito javier ¿está, está pidiendo la palabra hace rato hubo por fa es decir que estoy con un corte de luz ¿Ah? y están haciendo problemas por si pasaron Ah, está en el sector, ¿qué en, sector es? Peñarolén y parte de Ñuñoa dicen que estamos sin luz. Vamos, oh, ya. Yeah. Eh, Javiera, usted estaba levantando el dedo. Eh, sí. Y la, y la colega eh, todo. Levanta las dos cosas juntas. Me vienen a instalar. El, bueno, quería eh, profundizar un poco más sobre lo que va a venir en términos eh, de agenda de la cámara de diputados esta semana eh, se mencionaba este tema de los ingresos del ingreso mínimo familiar de los bonos que ha dado el gobierno de lo insuficiente que ha sido esto pero al margen de los esfuerzos entre comillas que se han hecho eh, la familia siguen estando súper eh, a la deriva con tanto bajas de Eh, los ingresos que percibían como aumento de la cesantía entonces eh, preguntar también respecto a a, a la agenda eh, incluido todo lo que tenga que ver con aportes directos hacia la familia eh, con el tema también del 10% que eh, veía que el gobierno está pensando en ponerle de inconstitucionalidad entonces incorporar esa parte también Bueno, el gobierno está pensando enviar al Tribunal Constitucional el nuevo retiro del 10%, el impuesto a los superricos y el royalty a la extracción de cobre y litio. Es decir, eh, la defensa a ultranza de los intereses de los más poderosos del país y del extranjero que tienen inversión en Chile. Eh, muchos dicen que que es este afán de, de no abrirse a esta idea sobre todo el impuesto a los súper y también el royalty es porque el presidente de la república tiene intereses muy marcados eh, si la revista fortune lo que dice eh, respecto de, lo, de las familias más ricas de Chile que se han enriquecido en un 70% en este año de pandemia Pero después aparecen algunos de los súper ricos hablando y dice que están tan mal que no soportarían un nuevo impuesto. Y otros que no están entre los súper ricos, pero que dicen si ponemos alguno de estos impuestos podríamos eh, de alguna manera echar a perder eh, todo el éxito que Chile ha tenido el punto de vista económico y, y eh, cerrar las posibilidades de desarrollo hacia el futuro o sea, los superricos pueden ser cada vez más ricos, más ricos y sin chorreo, acuérdense que ¿Ah? el Pinochet el en época, el y Pinochet también dijo un discurso, no, dijo hay que apoyar a los ricos, no a los pobres porque los ricos crean riqueza y después se produce el chorreo claro Yo creo que debe algunos partidarios de la dictadura que todavía están esperando el chorreo pero hay otros que siguen acumulando riqueza que además se apropiaron de algunas empresas del Estado y que están entre los más ricos de día pues si uno pregúntale a Ponce Leroux El regalito bueno, que dio el, el suegro Bueno eh, y otros enjuagues que se hicieron a través de créditos del Banco del Estado algunas empresas, algunos bancos etcétera, etcétera así hubo humano sino solamente señalar que él eh, hubo grupos como y que subieron un 116 su su base de ganancia eh, otros que subieron como el 80% y la verdad que además que el, el impuesto a los súper ricos es por una sola vez y de un poco más del 2% es de los más bajo a nivel mundial y, y además estamos viviendo una situación como que en Estados Unidos el presidente Joe Biden está lanzando una iniciativa para aumentar el impuesto a las grandes corporaciones el Departamento del Tesoro de Estados Unidos pidió al grupo al G20 donde están las potencias financieras y económicas que apliquen un impuesto a las grandes corporaciones y el Fondo Monetario Internacional también ha planteado que hay que colocar un impuesto a los multimillonarios y el y, y estamos hablando del gobierno de Estados Unidos del G20 y del FMI es decir, no estamos hablando de administraciones de izquierda ni grupo ni de estudios de, de sectores socialistas o gobiernos no, estamos hablando de, de, de FMI de Estados Unidos y como decía Camila Vallejo en una entrevista que se publicó en El Siglo eh, Camila Vallejo dice además eh, en nuestro proyecto de la impuesta a los superricos le estamos haciendo la pega eh, estamos haciendo una pega que podría haber hecho por ejemplo la socialdemocracia Camila Vallejo decía que la socialdemocracia chilena a diferencia de la socialdemocracia europea, estadounidense No, no recién ahora algunos diputados se están sumando a este proyecto entonces hay, hay, hay unos temas ahí bastante eh, bastante sensible incluso Camila viejo lo atribuía a, a dos elementos de mediocridad eh, en el manejo de las instituciones y una insensibilidad social respecto a lo que está pasando yo, diputado Tarejo solamente quería enfatizar en algo De lo, en estos proyectos porque eh, le quería preguntar así directamente en definitiva si uno ve lo del royalty y ve lo del impuesto a los superricos y otra medida esto quiere decir que hay en el país posibilidades de obtener recursos para los planes sociales y enfrentar la pandemia hay recursos <coughs> hasta, el, hasta el ministro de haciendo dijo que había recursos dijo hay recursos del CORE hay recursos del eh, de las reservas eh, etcétera ahora, yo creo que un, en un nuevo gobierno eh, hay que plantarse en serio lo royalty porque mire, se nacionalizó el cobre todo felices por la nacionalización del cobre pero después el decreto 600 permite que se le no es cierto en concesión el cobre grandes empresas, el 70% entregado a grandes empresas privadas, nacionales e internacionales. Codelco, que es una empresa estatal con el 30%, entrega más riqueza a Chile y ese el 70%. Entonces, ahí eh, hay, hay algo que hay que subsanar rápidamente. Porque se está creando una situación eh, que en Chile no se está teniendo en cuenta lo que dicen eh, los propios derechos nacionales. Eh, los derechos del hombre, dice las Naciones Unidas que los pueblos tienen derecho, o sea, son los que tienen derecho en primer lugar a usufructuar de sus riquezas eso tiene que garantizar el Estado y aquí nos está garantizando entonces ese es un, es un punto crucial, yo creo que debe, el cobre y el litio van a seguir siendo de nuestras principales riquezas lejos, ¿ah? por mucho tiempo eh entonces ese es un punto, el otro punto es que yo creo que un nuevo gobierno va a tener que establecer un nuevo régimen tributario un nuevo régimen tributario así es como estamos eh, la verdad es que no va a ser muy difícil avanzar en terminar con la profunda desigualdad que existe en Chile eh, entonces hay que hacer una ley una nueva reforma tributaria que signifique emparejar un poco más la cancha que, que hasta ahora y, si lo han imaginado, el patrimonio de los LUCI por ejemplo son 23.000 millones de dólares 23.000 millones de dólares y, y, y si subió un 70% o más en un año, bueno pero como parte de eso no puede distribuirse de alguna manera todo el mundo tiene que pagar IVA hasta el más pobre de este país paga impuestos y el mayor ingreso de impuestos no lo entregan los más ricos lo entrega la, la gran masa de mayoría que es más pobre en nuestro país de ahí vienen los mayores ingresos para, el, para las arcas fiscales eh, pero entonces eso tiene que, que subsanarse en un, nuevo, en un nuevo gobierno yo creo que son objetivos vitales para el desarrollo del país Butao, eh, solo, es que es que... Que... Pero, pero yo voy a hacerla porque no lo he hecho ninguna hace rato y estoy ya me tocó eh, no está enojado, está muy for... simple eh, qué le parece el nuevo ministro de trabajo pero no no sé si vale la pena opinar sobre el nuevo ministro del trabajo preocupa lo, lo conocemos, <risas> lo conocemos es un diputado que se ha opuesto a todas las, las franquicias para los trabajadores ha defendido notablemente los derechos de los grandes empresarios se ha opuesto al 10%, al impuesto a los más ricos, tiene argumentos defensor a hacerle con la AFP entonces no, no, no sé qué podría opinar hasta Renovación Nacional está descontento por el nombramiento del ministro de Hacienda y misógeno porque salieron a la luz también lo que le dijo a Pedro Lembel que Omillas, no te pego porque tenés SIDA, misógeno y homofóbico. Sí, bueno. Eh, pero, pero eso, entonces yo... ha salido varias cosas, varias notas de, de, de su vida de estudiante o, eh, o de cuando era abanderado de, de Pinochet. Pero bueno, pero, pero ese es el ministro de Hacienda que, que tenemos. Yo... Prefiero no, no opinar. Ministro Chumas. Sí, porque es conocido, o sea, no además emparentado con, con los grandes empresarios de manera directa. Entonces, eh, hay defensa de los intereses de ese sector fundamentalmente, eso es lo que está en su jefe. En, en realidad, como que se pasaron con la con el nuevo ministro? Ya como que más características malas es como... Eh... Es Javier, cuéntennos cuéntennos cómo va cómo va la, la, las solicitudes de libros, eh, me lo están enviando en breve, todavía no me ya. llega, Estamos ya llegando. Al final sigue eh Pachicio, no, no hemos ha hablado eh, nada, no hemos ha hablado ¿Eh? nada, yo creo que la conducción ha estado floja en estos últimos tiempos. Hemos hablado sí, de poco el panorama internacional. ¿eh? Hay hubo es una una reseña, una reseña al comienzo, pero bueno. Ah, ya, bueno, yo no lo escuché, porque no tengo... No, no claro, culpa, no, pero... sé, pero... Él no, es yo lo una... único no... No, si sí, anda, anda ahí el hoy, julio... Hoy día, hay, bueno, hoy, día. Hoy, día. hoy día hay tres elecciones. Sí, sí. Una en Bolivia, hay gobernadores, que no deja de ser importante En Perú, que no sé cómo lo van a hacer con la cantidad de candidatos presidenciales. Ahí parece que hay una muy baja eh, eh, participación. Pero es por, porque políticamente está la gente no, no cree en nada ya, ¿eh? porque ahí han defenestrado presidente uno tras otro etcétera y eh, son los mismos los que se dan vuelta en las candidaturas los mismos sectores con los mismos intereses no, no cambia nada salvo la izquierda que tiene una candidatura que podría aflorar pero no sé cuánto y está lo de Ecuador que sí es muy importante que ahí se está disputando el gobierno y los resultados son es podrían ser eh, eh, bastante determinante en lo que está sucediendo en, en América del Sur sobre todo eh, así, así que yo ahí me tendría muy abiertas las antenas porque es muy importante esa elección muy importante así es eh, Patricio, hubo Hugo, Patricio Sí, Tal vez una última pregunta, diputado porque a mí me llamó mucho la atención hoy día que el diario El Mercurio editorialmente calificara de irresponsables, irresponsables a los partidos y movimientos que apoyan al gobierno es decir es como el mundo al revés yo nunca había visto que El Mercurio se dirigiera de manera tan violenta recordemos la violencia con que se dirigió contra la doctora Isca Sitches por haber usado un término que fue que la hicieron retractarse pero hoy el Mercurio en editorial dice son irresponsables entonces claro esto está hablando de una fricción que se ha producido entre la empresa que apoya directamente al presidente y los partidos que están viendo con terror que pueden perder el poder político entonces claro. me gustaría un comentario suyo sobre esto Yo, el problema de fondo en esto es el siguiente que eh, este gobierno ya terminó, yo lo he dicho, la derecha considera lo mismo, que su gobierno ya terminó el, las medidas que ha tomado Piñera, que han sido muy personales los que lo conocen dicen que es bastante porfiado y que insiste, no escucha a los asesores entonces los errores que ha cometido son son muy grandes y tienen que ver, por ejemplo, con esta eh, extensión del contagio tan repentina y, y, y, y tan dramática, porque él hizo oídos sordos de lo que planteaban todos los expertos, incluso los que asesoraban al gobierno, de que estaba cometiendo un error con estas medidas tan permisivas, eh, apoyándose <risas> en que ya había comenzado la vacunación. ...hoy día varios diarios hablan... ...de que no hay que seguir el ejemplo de Chile... ¿no? Eh, ...entonces ¿qué es lo que pasa? ...que este desprestigio... Eh, de, ...de Piñera... Eh, ...ha dejado a la derecha huérfana... ...y que no remontan las cuestas... ...entonces la derecha de alguna manera... ...en algún aspecto ha querido separarse de Piñera... ...para como bien dice Pato... bueno ¿qué pasa si seguimos con Piñera hasta el final? ¿qué va a pasar en las elecciones parlamentarias? porque sobre todo son parlamentarios los dirigentes de esos partidos ¿Eh? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con nosotros? Eh, y están preocupados y porque efectivamente ah, y por eso hasta incluso vienen otros artículos en que la Lavín, Desborde, o sea los presidenciables los presidenciables se están desmarcando y le lleva la contraria a Piñera uno ni una parte ve a alguien que saque una foto con Piñera, algún candidato constitucionalista de la derecha no ninguna parte, ni alcalde tampoco eh, eso da cuenta de que hay una crisis profunda y que el otro día se evidenció con este artículo que apareció en Poco Mercurio en un análisis de que la derecha estaba en, bordeando el tercio, poquito arriba poquito abajo eh, y, y el temor es quedarse bajo el tercio Y yo insisto en lo que he dicho, hay que darse cuenta que eh, sería una paradoja que la gente, que el pueblo, que los electores que abrieron este proceso constituyente, que tienen tantas demandas y que lucharon con tanto de nuevo por el apruebo, vayan a abrirle las puertas para que se haga cargo de la convención constitucional los que están por el rechazo es como un absurdo, es como una contradicción vital entonces debes saber que todo todo lo que huele a sí. derecha es rechazo de las nuevas condiciones que está pidiendo el pueblo, es rechazo entonces hay pueblo que hay que llamar en la conciencia yo llamo a eso a que, a que razonemos de conjunto de por qué es necesario votar por aquellos que quieren de verdad cambiar la constitución y no solo en los constituyentes también en los gobernadores, los alcaldes los concejales, porque todo esto es un movimiento que tiene que ir creciendo para poder eh, hacer realidad las demandas populares pero De lo contrario sería frustrante, pero el Mercurio entonces ve ese peligro que se le está demoronando el NAIPE se le está demoronando el NAIPE hay un, una manera desesperada está siendo llamado que no sean y ¿cuál es la irresponsabilidad? que se ven obligado a aprobar el 10% que se vieron obligado a alguno a, a votar por la anulación de la ley de pesca, imagínense y, y en una cuestión que también ha, ha salido de nuestra bancada eh, entonces está preocupado el mercurio está preocupado que ya ya como que se le dispersó se le arrancó ahora van a ser y están haciendo todos los esfuerzos por tratar de mantener la unidad y por tratar ellos quieren retener el gobierno ese ha sido su propósito sí. eh, Diputado, bueno ya estamos llegando al final eh, quiero decirle que hay una cantidad muy grande de, de peticiones de concursar, de concursar por los libros eh, quiero también recordarle a los auditores que no han recibido eh, que tengan un poco de paciencia porque están enviados prácticamente todos Eh, y algunos ya nos han acusado recibo. A los que no le ha llegado el libro todavía y no le llega la próxima semana nos avisan y vamos a ver qué es lo que sucedió exactamente con cada uno de ellos. Ahora, ¿ya sí. tenemos cuánto? ¿54 o creció ya? No, 54 porque lo, lo cerramos ya hace un par ah, de minutos. Ya, perfecto. 54 entonces... Eh, concursantes para los tres libros que esta semana se dirán que son los últimos que yo tengo así que no hay más libros por lo menos de mi parte eh, diputado tome las riendas del concurso eh, oiga yo antes eh, ¿Sí? mire, no lo tenía aquí pero se me perdió y te quiero agradecer una persona que me mandó un correo con comentarios sobre el así, libro así es de, de, uno que llegó, a mí también me llegó ese correo de Europa sí díganos más no le agradezco el comentario él él allí plantea si se puede dar respuesta a algunas interrogantes que le hablen de la lectura del libro en el transcurso de, del tiempo a lo mejor damos damos respuestas interrogantes pero qué bueno con otro libro con otro, libro. <ríe> con otro li... <ríe> no, no sé <ríe> está bien no sé sí, efectivamente han escrito auditores haciendo comentarios bueno eso de, eh, significa que lo han recibido y eso es muy gratificante eh, la gran mayoría no lo, lo han recibido ¿no? la gran mayoría yeah. así que le ahora diputado hay 54 54 concursantes para tres libros ya del 154 Gabriela. Que el 154 ahí es una decisión bastante porque quien dan el número, yo doy el número. Usted me que darlo, si usted que ¿Y cuánto? Oiga, bueno. podemos hacer una una ronda después que de firma, de firma el libro cuando se pueda, ¿ya? Vamos a hacer bueno. los editores que se ganaron que ah, Por eso voy no a lo... por eso voy a cobrar, pero la, lo siempre ah. lo el autor, se le piden al autor, yo no soy el autor. No, no, no, no, no, no como el autor sí, sí, perdón, pero o sea, usted que me da la opinión, el, el, le hicieron las preguntas, está bien, pero bueno, está bien, ya, los, me, los los, dos se me, los fines, Ya, ¿sí? se me ocurrieron los números. Ya. Dígalos, dígalos. Yo no el tengo once, listado, ¿eh? si El 11, el, el 31 y el 51. Uf, estuvo pues por el uno final, ¿ah? ¿eh? Porque el oigan once. el 31 y el 41. No, 51. No, no. 51. 51. Ah, churra, ya acá la en Sí, sí, como decía, como si un amigo si la, la me avisan. Eh. Ya les voy a compartir entonces. Ya. ya. Dígan los nombres. Luis Calderón Luis. número 11. Luis Calderón. Hola. Luis Calderón. ¿De dónde es? No sale. Pucho, no ponen de dónde, ya. Nicolás Mancilla, el 31 Nicolás Mancilla ¿no dice tampoco de dónde? tampoco dice de dónde Uf. pero el último el 51 se va a Puyegüe, es de Rolando el 51. Mera Rolando uh -huh. Félix Mera Manquepán, Puyegüe no, Pyeegüe dice Pyeegüe, perdón, estoy inventando sí dice Puyo, bien claro, Pyeegüe, ¿eh? Pellehues Pellehues Pellehues Sí ah. Ahí están <risa> los tres ganadores Ya eh, ¿Cuánto? Espérate, repítame el nombre Que del Temuco último. es Nicolás, dice ¿Cómo? Que Nicolás ¿Nicolás de Temuco? Es de Temuco Ya Ya eh, ¿Rolando cuánto era en el 51? mira mira ¿Mera? ¿Mera? Bueno, ya vieron ustedes, tres libros los tres últimos que me quedaban, se van eh, Luis Calderón no sabemos de dónde es Nicolás Mancilla, que es de Temuco nos acaba de decir ¿Diga? Rolando Mera de eh, Pellehue Pellehue, ¿no? Pellehue, y Luis Calderón es de la Florida, dice Luis Calderón de la Florida, ya mira, Florida Bueno, yo yo voy a hacer una, una propuesta, que como quedaron con 50 inscritos Sí. Que cuando lleguemos al, a los 100, sumando estos 50, podamos ver si podemos sortear otros pocos libros. Cuando lleguemos a los 100, perdón, ahí no entendí. Soy un poquito como soy, un poquito lento, lo quería hablar. Bueno. Sí, se nota que está lento. Eh, sí, pero, no qué, qué, qué eh, van a quedar 50 ahora escrito, ¿no es cierto? Porque claro, eran 51. 51 sí eh, cuando lleguemos a los 100 ah, que se sigan inscribiendo, cuando lleguen los 100 vamos, vamos a poner los libros al fin, ¡Ah! al fin se les iluminó oh, oh, oh. me doy como decía si Chaburín yeah. Colorado yeah. <risa> pasa que no, no tomaste café Julio no tomó café <risa> parece que no tomó Bueno, hágale la bueno, no haga, redondiemos ya. ¿Qué parte con la, la reflexión final? Hugo. A ah, ya, Patricia. Sí, no, solamente sí, muy corto. Yo observo, Patricio. perdón. No, no ya, adelante, Patricia. No, yo observo que hemos tenido un programa optimista y estoy muy contento por eso. Tanto lo que nos ha relatado el candidato Luis Cuellos constituyente como lo que hemos conversado con el diputado Tellier refleja un proceso de avance de las ideas progresistas en Chile que creo que hay que destacar o sea, no es lo mismo hablar hoy día de Royalty que lo que era hace un par de años no, no es lo mismo hablar hoy día de participación popular o de movilización de lo que era hace algún tiempo entonces eh, hemos visto un panorama muy interesante de ideas que se abren paso en nuestro país, algunas de contenido progresista en general y otras de un contenido progresista más avanzado, como son ideas de corte antineoliberal. Y bueno, todas las intervenciones de alguna manera destaca alguna arista por la cual se abre paso eh, eh, alguna de estas ideas. Hemos visto las reacciones que en contra de ello intentan el gobierno y sus organismos entonces eh, en este marco optimista creo que hay que extremar eh, esto de no bajar la guardia queda solamente un mes para que se produzcan las elecciones de constitucionalistas y otras y creo que si aprovechamos este mes como se está llamando a aprovechar eh, a todas las personas que tienen una vocación de progreso en el país podremos llegar a asegurar un resultado electoral favorable a estas ideas esto es bien importante porque la confianza está en peligro no pensemos porque hay tantas expresiones progresistas que esto se refleja automáticamente en un proceso electoral estos procesos requieren de la participación muy abnegada de activistas, de personas que están incidiendo en los barrios, en las poblaciones en la calle en general entonces el llamado es a no bajar los guardes en este mes que queda de campaña para que estas ideas puedan realmente transformarse en las ideas que lleven el aliento y impulso en este país Gracias Patricio, eh, Javiera Hugo, ¿quién? ¿Hugo? Javiera. Yo puedo darle ¿Javiera? Javiera, ya, Javiera. Sí, yo quisiera ser breve eh, en realidad eh, enviar harta fuerza a todas las familias que lo han estado pasando bien mal con el COVID en específico, quisiera saludar a Clara Román, ella es una compañera acá de Los espejo dirigente de las ferias, quien eh, contrajo el virus y ha tenido algunas complicaciones el último tiempo respecto a su salud, entonces yo quería aprovechar este espacio de enviarle un abrazo bien grande a su familia y mandar también de parte del panel las mejores eh, los mejores deseos para que pueda recuperarse prontamente muy bien, muy bien a todos eh, los que han eh, por el sacrificio de tener que salir a buscar el sustento están eh, enfermando hay que saludarlos y esperarlos que su salud se recomponga eh, Hugo no, yo solamente insistir en llamar la atención de estar atento a los resultados de la elección presidencial de Ecuador porque son definitorias las de hoy en la segunda vuelta también ver qué va a pasar con Perú a ver si alguno de los dos candidatos de izquierda sectores progresistas pasan alguno de ellos a la segunda vuelta en la semana se va lo conversamos con el diputado Guillermo Teller está el tema de del, del, se retiró el 10% el tema de la discusión del impuesto a los superricos eh, lo del royalty minero lo, lo que decía Patricio el, eh, fíjense que hace un año hablar del de del proyecto el Royalty y hablar del impuesto los súper ricos era, era casi una locura y hoy está puesto en la Cámara y está teniendo votos de, de distintos sectores a favor y, y bueno, y en eso sumado la, los datos que conversábamos respecto a, la, a, la, a las 10 familias eh, multimillonarias de nuestro país yo iba a hacer un comentario que lo hago ahora es eh, fíjense que solo la de la familia Luxi lo que tiene la familia Luxi es tres veces lo que se necesita para un solo proyecto social en el país tres veces el, el impuesto a los superricos recauda 6.000 millones de dólares que, que tiene un destino determinado y la familia Luxi tiene más de 21.000 millones de dólares y sumado eh, la riqueza global que tiene la familia, ellos tienen seis veces más el presupuesto que se requiere para enfrentar la crisis social y pandémica eh, en, en dos años esa es la realidad nuestro país entonces que alguien explique con esa cifra que alguien explique cómo es posible decir que este modelo funciona así que bueno, estaremos atentos esta semana a lo que pase con esas discusiones que, que ojo a ¿eh? discutir el retiro del 10%, discutir el rollo del minero, discutir el impuesto a los súper ricos se están discutiendo no cuestiones técnicas, se está discutiendo la posibilidad de que se pueda apoyar a millones de familias chilenas, es de un claro contenido social Gracias Hugo, diputado Guillermo Teller El modelo funciona para los más ricos por si acaso no eh, es sí. que no funcione, funciona para los más ricos perfectamente eh, yo también me saludo a Clara Román que he sabido que está con problemas con el COVID y su familia también me parece eh, yo, tres cositas cortas uno, se acerca el primero de mayo eh, que, que a me han llamado de muchos sectores que están planteando que este primero de mayo debe ser, de alguna manera, expresión de la demanda social y del descontento ante eh, las no medidas que toma el gobierno y los errores del gobierno. En, en segundo término, eh, dos días antes de la elección eh, se van a cumplir 45 años, creo, 46 del de la detención de la dirección del Partido Comunista de la desaparición de alguno y posterior asesinato de varios otros Hay eh, yo lo tengo muy presente deberíamos tenerlo muy presente porque son de las personas que dieron su vida para que eh, nosotros pudiéramos seguir adelante en esta lucha porque si no hubiera sido por eso bueno probable que no, no tuviéramos este panorama hoy día. Ellos preservaron nuestras ideas, nuestros ideales y, y los principios de, de defensa de los derechos de los trabajadores. Y la otra situación que, que se nos viene también, que nos deja tener importancia, es que un día después de la elección, del término de la elección del 16 de del 15-16 viene la elección universal de la directiva de la CUT o sea, que cambia totalmente la forma de elección hasta ahora de la CUT eh, que para nosotros los comunistas es muy importante una elección de esta organización y que sobre todo se preserve la unidad independientemente de quienes sean electos los dirigentes, pero preservar la unidad de la clase trabajadora, de los trabajadores de la principal organización que se ha mantenido históricamente a pesar de las grandes dificultades y del desconocimiento de los derechos de los trabajadores yo creo que es una conquista histórica que se tiene que continuar defendiendo y por eso yo desde acá ya alerto respecto de estas eh, fechas motivantes que se nos vienen además de todo este proceso electoral y que tienen que ver con el fortalecimiento de un aspecto de la lucha, que es la lucha social eso muy bien Nos pasamos bastante rato este domingo, habían muchos temas, por supuesto, eh, muchas cosas que contar. Así que le agradecemos a todos por haber estado presentes en este de domingo domingo sin restricción a nuestros auditores que cada vez eh, nos eh, eh, no, nos alegran con que estén en, en la sintonía de Radio Nuevo Mundo y también de las redes sociales donde nos siguen. Y el próximo domingo en este mismo horario de domingo a domingo sin restricción. Hasta la próxima.